Es miércoles 19 de octubre, seguimos con esa estabilidad atmosférica, volveremos a disfrutar del buen tiempo con temperaturas elevadas para este miércoles. Alcanzaremos una máxima de 28 grados. En estos momentos el termómetro de Teleelch indica 19,3 grados de temperatura. El Candelch tiene una larga lista de necesidades comenzando por la más acuciante, el agua. Los agricultores temen... ...al cierre del grifo del trasvase Tajo Segura... ...los efectos también temen a los efectos del cambio climático... ...que ya están sufriendo... ...reclaman precios justos... ...y acuerdos europeos comerciales más ventajosos... ...para nuestros productos locales... ...se necesita más mano de obra y menos burocracia... ...para usar la que hay... ...y con la Granada Mollar en plena recolección... ...piden más seguridad para frenar... ...los robos que se están cometiendo... Hombres y mujeres del Candelch siguen adelante invirtiendo en la modernización de sus cultivos, apostando por la agricultura ecológica, fomentando el producto, el kilómetro cero, y movilizándose para reclamar el agua, pero sobre todo para reclamar el apoyo de toda la sociedad. Pues hoy, además de las necesidades del Camp Delch, les hablaremos de la inauguración del Polideportivo de los Palmerales, eh, que tuvo lugar ayer y que rinde homenaje por llevar el nombre de una de, en una de sus pistas de la atleta ilicitana paralímpica Desire Segarra. También recogemos las colas que se formaron ayer en el Centro Polivalente de Carrus eh, para. Pues poder adquirir de forma presencial uno de los 250 bonos de consumo que el Ayuntamiento repartió en esa segunda fase de la campaña. Y la Asociación de Amigos de los humedales del Sur... ...ha denunciado la construcción de otra balsa de riego en Carrizales... ...en una gran extensión de terreno agrícola... ...que atenta contra el riego tradicional... ...y el ecosistema de esta zona de especial protección... ...por encontrarse cerca... ...de los Parques Naturales del Hondo y las Salinas. Además hablaremos de las tendencias de moda... ...que se llevarán en los pies... ...dentro de dos veranos... ...en 2024, ayer se presentaron por parte... ...de la Asociación de Componentes para el Calzado. Y el Elche se enfrenta esta noche en casa... ...contra el Real Madrid en un estadio que estará casi lleno. Los jugadores blanquiverdes saldrán motivados... ...ante el gran rival el Real Madrid. Las peñas de aficionados tienen previsto realizar una sonora pitada... ...en protesta por los errores arbitrales que se han sufrido.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 Pues hemos comenzado con ello. El pasado sábado se celebró el Día Internacional de la Mujer Rural y la Asociación ANFAR organizó ayer martes un acto para visibilizar el trabajo femenino en el Camdelch. Consistió en visitar los invernaderos de tomates hidropónicos de Clara Aguilló, una de las pocas mujeres empresarias que ha apostado por continuar con el oficio de sus padres, garantizando así el relevo generacional en el Camp Delch. La presidenta de ANFAR, la, la Asociación de Mujeres y Familiares del Mundo Rural, Tere Antón, ...reclamó flexibilizar la burocracia... ...para poder contratar a las personas migrantes... ...ya que es la única mano de obra... ...de la que disponen los agricultores. Lo tienes trabajando un mes... ...porque en el campo es que es temporal... ...o por lo menos lo que nosotros cultivamos... ...que a lo mejor es medio año... ...yo no puedo contratar un año... ...a lo mejor cinco trabajadores... ...pero hay temporadas que sí que los necesito... ...o sea, tanto en los tiendas... ...cotizan lo tuyo... ...dan su producción y están cotizando... Es, es, es, tanta, la burocracia esa es la que nos hace daño bueno, daño Tere Antón además reclamó agua de riego, mejorar la cobertura para utilizar las nuevas tecnologías en las pedanías y reforzar la seguridad Antón ha mostrado su preocupación por la oleada de robos que se están produciendo en algunas pedanías del sur donde se concentran los cultivos de granada mollar más extensos, la escuchamos Otra vez son los robos Y están llegando a amenazar a, a la gente. Y claro, para la mujer eso aún es, digamos, más violento. Porque no se ha dado el caso que yo sepa. Pero claro, si, si tú estás en la finca y llegan dos o tres personas, digamos que hombre o tal, y, y te agreden, pueden, encima de agredirte, pueden agredirte sexualmente que aún sería más grave. No ha llegado el caso que yo tenga constancia. Ahora, agresiones a agricultores, esta semana sí que las han habido. Pues el alcalde señaló que se ha reforzado la vigilancia en el Camp por parte de la Unidad Rural de la Policía Local el Gobierno está trabajando por una parte con la Unidad de Seguridad Rural, que hemos intensificado su trabajo, hemos incrementado la plantilla y estamos intensificando sus tareas para garantizar la seguridad en general en las pedanías, en especial en las explotaciones agrarias. Nos preocupan los robos asociados a estos momentos en los que la producción agraria eh, tiene un especial valor económico y, por lo tanto, eh, pues eh, atrae eh, esa situación absolutamente indeseadas además el alcalde anunció que el grupo municipal socialista llevará al pleno de este mes una moción para exigir a las compañías de telefonía móvil una mayor inversión para mejorar la cobertura en las pedanías con el fin de favorecer el uso de las nuevas tecnologías también pedirán a la subdelegación del gobierno facilitar los trámites para la contratación de inmigrantes en las labores agrícolas Y ayer la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur denunció que esta semana, ante la Consejería de Transición Ecológica, han interpuesto esa denuncia por la construcción de otra balsa de riego en Carrizales para llevar riego por goteo a una finca de más de 48 hectáreas, situada entre la Puerta del Sur de Londo y el azar de del Robatori, un sector de alto valor medioambiental. Los ecologistas advierten del grave impacto que supone la desaparición del regadío tradicional. Consideran que estas obras vulneran varios artículos de los planes de ordenación. Recuerdan que en esta zona ya se han denunciado otras actuaciones similares, que se han llevado a cabo en más de 70 hectáreas y que han sido objeto de un expediente sancionador por parte de la Generalitat. Por ello, piden al Gobierno autonómico una mayor contundencia para evitar que el regadío tradicional desaparezca del ecosistema agrario de Los Carrizales, zona de especial protección por encontrarse junto a los parques naturales de Londo y Las Salinas. Y en un año, la Oficina Shalock de la Vivienda del Ayuntamiento ha atendido más de 11.500 acciones relacionadas con información, asesoramiento y gestión de la vivienda. También gestión de desahucios y ayudas al pago de alquiler ...y de la hipoteca... ...en este momento de escalada de precios... ...de hecho en este primer año piloto de la oficina Xaloc... ...se han destinado más de 473.000 euros... ...al pago de alquileres e hipotecas de personas vulnerables... ...según el concejal del área, Mariano Valera... ...cada vez son más las familias que acuden... ...a estos servicios... ...y no hay un perfil fijo del demandante. No hay un perfil actualmente... No tenemos un perfil definido. Tenemos es verdad que personas que están dentro del sistema de vulnerabilidad, dentro del sistema de servicios sociales. Pero al, la situación nos está abocando a que cada vez pues tenemos más familias de cualquier perfil que necesitan ayuda en un momento de su vida para poder de salir de una situación que se está dando en este momento exclusiva de escalada de precios. Pues esta rueda de prensa se convocó días después de criticar la plataforma de afectados por las hipotecas la desidia de esta concejalía ante la falta de vivienda social en Elche. Desde la plataforma aseguraron que el Ayuntamiento ha desaprovechado la ocasión de pedir fondos europeos para comprar y rehabilitar vivienda social en la ciudad. Y el Partido Popular ha reclamado endurecer las leyes para evitar la ocupación ilegal de viviendas. La concejal Inma Mora asegura que es un problema que va a más, por lo que llevarán al Pleno una moción para pedir que se modifique el Código Penal con el fin de acabar con los ocupas e impedir que se empadronen también en la vivienda que han ocupado ilegalmente. Desde el Grupo Municipal del Partido Popular llevamos al Pleno del mes de octubre una moción para luchar contra una realidad y que en la actualidad está en aumento como es la ocupación ilegal. El objetivo de esta moción es combatir contra esta gran lacra y es por ello que proponemos una modificación de la ley del Código Penal que sirva para endurecer las penas en el caso de la ocupación ilegal de una vivienda, así como poder incluir... ...nuevas medidas que mejoren la protección de las personas... ...tanto físicas como jurídicas... ...promoviendo mecanismos que sean ágiles... ...y que garanticen la recuperación de manera inmediata... ...de esa vivienda que ha sido ocupada. Y este martes ayer se inauguró el nuevo polideportivo... ...del barrio de Los Palmerales... ...que cuenta con pistas de fútbol y polideportivas... ...y nuevos vestuarios, entre otras instalaciones... ...este lugar pretende ser el punto de encuentro de vecinos... ...y además rinde homenaje a una atleta ilicitana de Sire Segarra... ...nos cuenta esta noticia nuestra compañera Iciar Martínez... ...muy buenos días. Buenos días Ros, este martes se ha inaugurado... ...el Polideportivo de Palmerales, recientemente reformado... ...se ha actuado en 4.500 metros cuadrados para remodelar la pista polideportiva que llevará el nombre de la atleta paralímpica de Sirese Garra y Licitana. También se han reconvertido las antiguas pistas de tenis en vestuarios de 200 metros cuadrados y se ha urbanizado la zona en un espacio deportivo y se han construido 22 plazas de aparcamiento. Además, la zona deportiva al norte del Vertigo, del vestuario se ha convertido en un lugar de usos múltiples. La inversión total asciende a más de 460.000 euros pagados por el ayuntamiento y en su mayoría por los fondos SEDUSI. Pues vamos a escuchar al alcalde. ...en profundidad y decía que avanzamos en dos direcciones, una dirección es la mejora de instalaciones deportivas y otra dirección es la mejora de un barrio tan importante como es el barrio de Palmerales, donde creamos y ponemos en marcha un equipamiento deportivo al servicio, por una parte de los vecinos de la zona, al servicio también del conjunto de la ciudad. Por lo tanto, avanzamos haciendo barrio, avanzamos mejorando la red de instalaciones deportivas municipales. en concreto También eh, el alcalde señaló que hay varias inversiones pendientes de los edusis. Eh, según el alcalde va a salir de inmediato a licitación el nuevo pabellón polideportivo adaptado del cementerio Viejo con una inversión de 11 millones. Y ya está prevista la licitación de la regeneración de la ladera del río, la fachada del Colegio Casa Blanca y del barrio Porfirio Pascual. Además... Eh, se le preguntó al alcalde sobre las acusaciones del Partido Popular en torno a la última sentencia del Mercado Central y, según Carlos González, pues es un disparate jurídico exigir al equipo de gobierno responsabilidad patrimonial por la indemnización del 3% impuesta por la jueza. González ha recordado a los populares que durante su gobierno se tomaron decisiones por las que se han pagado indemnizaciones a los trabajadores despedidos de la estación Fénix tras su cierre y a los herederos de Miguel Hernández por anular el convenio para mantener el legado en el che. El análisis político, quien nos está pidiendo a nosotros responsabilidad patrimonial es quien ha tenido condenas no semejantes, sino en peores condiciones y no solo no ha asumido la responsabilidad política, sino que en ningún caso ha asumido la responsabilidad patrimonial. ¿Cómo puede pedir algo alguien que no, en el mismo supuesto, no ha sido capaz de hacer. Me parece de una incoherencia palmaria, me parece de una incoherencia absoluta. Y nos vamos ahora al centro polivalente de Carrús, porque allí ayer la venta presencial de bonos para la renovación de electrodomésticos generó larguísimas colas desde primera hora de la mañana provocando la indignación de muchos ilicitanos que pese al madrugón se quedaron sin esos bonos. También se agotaron en cuestión de horas vía online en el primer día que salieron a la venta. Nos cuenta esta noticia Marga García. Muy buenos días. Buenos días Ros. Pasadas las 10 de la mañana y ayer en el centro polivalente de Carrús La cola daba la vuelta a la esquina y cientos de licitanos mayores de 65 años esperaban para conseguir uno de los tickets que finalmente repartieron para poder comprar los bonos para la renovación de electrodomésticos de forma presencial. Algunos de ellos antes de las 6 de la mañana ya estaban haciendo cola en la puerta y venían preparados con sillas para afrontar mejor la larga espera. En esta ocasión se ponían a la venta dos tipos de bonos, uno de 250 euros del que el ciudadano deberá pagar 50 y otro de 360 del que se abonarán 60 euros. Con ellos, algunos tenían pensado renovar el lavavajillas, el horno, la lavadora o la vitrocenámica de inducción. Otros se quedaron con las ganas pese al madrugón y tendrán que esperar a la próxima campaña. Eso sí, unos y otros estaban indignados por la situación. La venta de bonos para la renovación de electrodomésticos Comenzó el lunes de forma online, aunque se agotaron en apenas cuatro horas. Además, mañana jueves arranca la venta de bonos Elch Consumo, donde se subvencionará el 50% de las compras. No, porque yo normalmente no voy a ningún sitio así para hacer cola. Pensaba venirme a las seis, pero digo yo, madre mía, pero tan temprano. Y cuando he venido a las seis y media, ya habían tantos, ya habían 41. Yo digo, esto, esto es increíble, me acaba de llamar mi hija y dice, «Mama, estás en la cola». ...digo, hija mía, habían 20 delante de mí... ...sin saber los números ni nada... ...porque parecía que había al menos. Yo estoy aquí desde las 7 de la mañana... ...y bueno, pues, pero hay gente que ha venido mucho antes... ...las 4 y las 5 de la mañana... ...o sea que... ...y llevo el número 76, o sea que... ...para o sea que vea. Pues los que no madrugaron... ...se quedaron, sin los bonos. Te tengo que decir... ...que es una poca vergüenza... ...una poca vergüenza en el sentido de que si saben... ...que hay X números... Que salgan y lo digan, que no estemos aquí haciendo una cola inútil para no poder hacer nada. Simplemente eso, agradecidos al ayuntamiento por lo que nos dan. Pero que no hay suficiente, que hagan el favor, dos días, tres días o lo que sea, pero por lo menos que podamos abastecer a las personas que no tenemos suficiente dinero para poder, aguantando la lavadora, a patada y a puntapiés. Pues el concejal de Eficiencia Energética, Félix Sánchez, lamentó por no poder dar más bonos a esas personas que se quedaron sin ellos, pero confirmó que la gran demanda, lo que pone de manifiesto, es que este tipo de campañas son necesarias. Y ha habido muchísima expectación. La verdad es que, por lo que nos han comunicado, ha habido gente que ha ido con, con muchísima antelación a la hora en la que se iban a, a comenzar a, a dar eh, los números para, que, para poder ser atendido, porque lo que se ha hecho por parte de la organización de FAPIME ha sido repartir números para el total de personas que, eh, que podrían comprar bonos en base al dinero disponible que hay. ¿no? Son, creo que son más de 400 números los que se han repartido para atender a, todo, a ese número de personas. Evidentemente, a, si había más personas que números... Pues habrán personas que no habrán podido acceder, pero bueno, se les informaba eh, en el momento de que, de que ya no había más números. Y ayer en el centro de congreso se presentaron por parte de la Asociación Española de Componentes para el Calzado... ...las tendencias de la primavera-verano de 2024. Los colores hiperbrillantes se pondrán de moda con neutros cálidos... ...para dar ese balance entre el mundo digital y el mundo físico. Además los adornos y materiales reciclados serán los alternativos al cuero... ...una moda más sostenible para un sector que debe... ...según el presidente de AEC, Manuel Román... ...formar equipos creativos y emprendedores... ...para avanzar en este mundo tecnológico. El futuro en nuestro sector apuesta por la robotización... ...pero lo importante tienen que ser las personas... ...formar equipos y profesionales que desarrollen... ...capacidades cognitivas basadas en el pensamiento crítico... ...sistémico, emprendedor... Y creativo. Debemos diferenciarnos, integrarnos y desarrollarnos para evolucionar en un mundo más tecnológico y disruptivo, en el que el liderazgo, la influencia social, la resiliencia, el control del estrés, la flexibilidad y la inteligencia emocional serán las habilidades que debemos adquirir o desarrollar para poder seguir avanzando como personas y profesionales. Abrimos la página de sucesos para contarles varias detenciones por parte de la policía local. La primera, la de un hombre como presunto autor del robo con fuerza de una motocicleta. El dueño alertó a los agentes que le habían forzado el vehículo y un testigo pudo describir al sospechoso al haber discutido con él momentos antes. Eh, tiempo después, la llamada de un vecino denunció la presencia de un hombre inspeccionando vehículos y accediendo a uno de ellos. Los agentes identificaron... ...a ese sospechoso por lo que fue arrestado... ...y trasladado a dependencias policiales. Y el pasado 10 de octubre... Eh, ...por la tarde, la policía local detuvo... ...a un hombre en el barrio del Pla, de San José... ...cuando vieron a varios sospechosos en un vehículo... ...al darles el, acto, el alto, inspeccionaron el maletero... ...y comprobaron que había diversas sustancias estupefacientes... ...el conductor, un joven de 29 años... ...procedente de Málaga, dijo a los agentes... ...que la droga que portaba era para consumir en un concierto... ...ese mismo día, por la noche, otra patrulla... ...detectó en el casco urbano a un grupo de personas... ...dos mujeres y un hombre una de ellas de 32 años, que llevaba 5 gramos de speed, por lo que también fue detenida por tráfico de drogas. Y el mes de septiembre ha dejado un buen sabor de boca al sector turístico de Elche. La tasa de ocupación hotelera se ha situado en casi el 88%, una cifra que si bien retrocede claramente respecto a agosto, que rozó el 95, se convierte en el tercer mejor dato del año. Eso sí, pese a mantener los niveles de actividad, las cuentas no logran equilibrar la subida de precios. En este contexto, desde AET consideran imprescindible mantener programas como el Bono Viaje de la Comunidad Valenciana, impulsar las medidas del Plan Estratégico de Turismo del Che y materializar cuanto antes el proyecto. ...del nuevo Palacio de Congresos. Y desde Cultura ayer se presentó la programación de juventud para este trimestre... ...con numerosos talleres a petición de los propios jóvenes. El Mundo Friki estará presente en un evento en el Escorchador... ...para el mes de noviembre con antiguas máquinas recreativas... ...o videojuegos japoneses de otra época. También habrá talleres ecológicos de defensa personal, de igualdad, de cine... ...o de teatro inclusivo. En cuanto a la formación se ofrecerán cursos para ayudar a los jóvenes a aprender oficios de mayor demanda laboral. Se impartirán en los centros sociales y otros cursos en los centros educativos para ser corresponsales de la información de la Concejalía de Juventud. Gracias a ellos, lo que hacemos es eh, que ellos sean los primeros en enterarse de todas nuestras actividades, de toda la oferta que ofrecemos a los jóvenes, y ellos, a su vez, de, desde el tú a tú, desde eh, la comunicación entre ellos mismos, Pues nos ayudan a, a difundir esa información entre sus compañeros de, de clase. Por eso los corresponsales siempre se, se lleva a cabo esta, esta transferencia de la información dentro de los centros educativos. La verdad es que hemos tenido muchos jóvenes interesados en ser corresponsal y yo quiero animar al resto de jóvenes a que prueben la experiencia porque enterarse el primero de algo siempre es una ventaja. Y este sábado además se va a desarrollar en la Plaza de San Crispín el certamen de Torrellano Talentos con los 10 finalistas que han pasado la selección de los vídeos presentados. El jurado entregará los tres premios para los mejores. Y esta semana es la última para poder inscribirse en el certamen de cantautores que se va a celebrar en diciembre en el Gran Teatro. Y el próximo martes comenzará la muestra de Cinema Llove, que cuenta con 20 cortometrajes a concurso.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 Todos los jueves en el magazine Día a Día de Teleelt acompañaremos a los más pequeños en la elaboración de un informativo y menudo informativo. TeleKids. Los jueves en día a día Teleelt. Patrocina Dental Roca. <tose> Este miércoles a las ocho y media de la tarde Retransmisión en directo del partido Elche-Real Madrid Desde el Estadio Martínez Valero Vive el partido en el 101.4 Tele-Elche Radio Marca Tele-Elche Televisión Y también en el 103.7 Es Radio Patrocina Grupo Serrano Automoción Colaboran Comercial Persianera Clínica Oftalmológica Doctor Soler Masini Cars Águila Bar Talleres del Amo Salones Jackpot Hipo La C Libra y Licitana, Talleres Hermanos Bri, The Boss Burgers, Eurosistemas Elche, tu especialista en ventanas, Restaurante Franja Estadio, Marcos Automoción, Todo Palmera, Pollos Guerrero, Copey, Dental Roca, Novo Center, IMED Hospitales, Autosuspensión Eduardo, Box Mecánica Reyes, Etimed, Tiendas Anticrisis El Castor, Juana Gulloz Citroën, Troen, Ecus, Llorens Automoción, Restaurante Espacio. Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford Estación de Servicios Shell, Supermercado Charter Consum M. Solers, El Hogar del Profesional Autodesguaces Alicante y Material Escano Recuerda, este miércoles a las ocho y media Elche-Real Madrid en marcador Pues sí, esta noche es el gran partido, va a haber casi lleno en el Estadio Martínez Valero eh, Paco Gómez nos va a contar además la protesta que han convocado las peñas de aficionados para pues, eh, mostrar el malestar, la indignación que hay por el arbitraje que están sufriendo los jugadores del Elche Club de Fútbol el propio club Bien, pues vamos a dar paso con Paco Gómez a esta crónica deportiva de hoy miércoles. Hola, buenos días. Elche y Real Madrid se enfrentan esta noche en un Martínez Valero que va a rozar el lleno a partir de las 9 de la noche con un desequilibrio muy importante en lo deportivo. El líder visita la cancha del colista el elche necesita una victoria le urge para acercarse a la permanencia y nada mejor que conseguirla ante un rival de prestigio como es el actual líder campeón de liga y también de la champions un partido en el que almirón no va a necesitar demasiado la motivación para sus futbolistas todos los jugadores desde niños desde cualquier parte del mundo quieren jugar este tipo de partidos entonces son los son los partidos que visten eh... Que hacer un gol eh, da vuelta al mundo, entonces también para los jugadores le da jerarquía, eh, es muy difícil separarlos. Entonces lo que tenemos que hacer es estar, eh, estar fuerte como equipo, entender el partido como se va dando, eh, y bueno, pensar en el, en el medio del partido pensar qué nos conviene a nosotros, eso también depende mucho del liderazgo, de la gente experiencia, de que vayan hablando cómo se va dando, y bueno, eh, hacer un partido competitivo, si nosotros competimos estamos nos fortalecemos también como grupo, como equipo. Después el resultado este, siempre es importante ¿no? no salir lastimado y si se puede rescatar un punto es importante, si por ahí podemos sorprender y podemos sostener ese resultado mucho más, así que sería espectacular dar una alegría a la gente y para nosotros también. Pues vamos a ver si el Elche es capaz de dar la sorpresa para ese encuentro. Lucas Boye y Gerard Gumbau apuntan directamente al once titular. Son las principales novedades las bajas, la de Fidel y la de Fede Fernández. Un Martínez Valero que sacará tarjeta roja al colectivo arbitral en el partido. Las peñas han organizado una protesta para mostrar su malestar e impotencia por los últimos arbitrajes. Se han elaborado pancartas con los lemas Respeto al Elche y Basta Ya. Y en el minuto 12 habrá una sonora pitada. El partido dará comienzo a las 9 desde las 8 y media. Te lo contamos en Tele-Elche Radio Marca en el 101.4 Tele-Elche Televisión y también en el 103.7 es radio. Hasta luego. Sigue los partidos del Elche Club de Fútbol en la radio líder del deporte. Tele-Elche Radio Marca, 101.4 Pues cuando falta casi un minuto para llegar a las siete y media, vamos con el tiempo. El Tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp Delch. Muy buen día, la dorsal anticiclónica que sigue aportando una masa de aire cálido está garantizando el calor en plena segunda quincena de octubre y es que hemos tenido una noche con temperaturas elevadas, mínimas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Talaels prácticamente no han bajado de los 19 grados en buena parte del territorio hemos alcanzado valores de hasta 17-18 grados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 Mañana jueves, mayor aporte de nubosidad con algunos claros viento en calma a primeras horas a partir de mediodía se activará el viento flojo de sureste y seguiremos alcanzando temperaturas elevadas máximas en torno a los 27 grados y ojo porque durante esta madrugada en la ciudad la temperatura es muy posible que no baje de los 20 grados por lo tanto estaremos hablando de una noche tropical que ya se están registrando estas noches en Santa Pola con valor Es que no bajan de los 20 grados viernes, sábado, domingo ambiente soleado con intervalos de nubosidad de tipo alto viento flojo de componente marítima para el viernes alcanzaremos los 27-28 grados durante el sábado y el domingo valores en torno a los 26-27 grados por lo tanto durante los próximos días continúa el calor calor que se prolongará durante la semana que viene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 En tus manos está decidir tu futuro profesional. La Universidad de Educación a Distancia de Elche pone a tu disposición 30 títulos. Ahora, como novedad, Educación infantil e Ingeniería de la Energía. Fórmate de manera fácil y flexible. Además, puedes estudiar inglés o francés y el acceso a la universidad para mayores de 25 años. UNED Elche, que nada te frene. Abierto plazo de matrícula hasta el 21 de octubre. Estamos en calle Candalix y en unedelche.es. Cambiar de clase maia via sigut aanvasten. Feste amundels bonds de 250 of 360 euro's en renovat eu bije electrodoméstic per un energèticamente mes eficient. Jaap Plaatse jugador. Entra en Elche electro renovat puntes. Informaten. Overtuere del registre el 14 de octubre. Venda de bonds a partir del 10 de octubre. Campaña de la regidoria de eficiència energètica del Ajuntament d'Elche i Facpime.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 Pasan tres minutos de las siete y media y antes de la siguiente entrevista pues vamos a ponernos algo nostálgicos porque ha fallecido Claudio Bjorn Es el padre de David el Nomo, de Willy Fox, de Khan y los Tres Mosqueteros. Es el empresario que sin duda marcó esa generación que estudiamos la EGB con las series de animación surgidas de su productora audiovisual. Soy un gnomo, y aquí en el bosque soy feliz, bajo un árbol vivo yo, junto a su caer. Soy un hombre y simplemente con mirar, todo lo que piensas tú, podré adivinar. Más fuerte que tú, muy veloz y siempre estoy de vuelo. Soy un amor, el más anciano del lugar, uso hierbas que yo sé que pueden curar Soy uno. Minuto y bonachón, si me quieres conocer, con mucha atención, evitando a los enemigos a los trolls y a las bocetas. Con mi gorro con mi forro voy corriendo de aquí para allá. Y cuidado, no me pises si es que estás cogiendo setas. No sé que cometas una barra y Soy siete veces más fuerte que tú. Muy veloz, y siempre estoy de buen oh. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. I was Este viernes a las 7 de la tarde en el patio de armas del Palacio de Altamira se presenta el libro Vivir sin Adjetivos, de Asunción Fenoy, más conocida por todos nosotros como Susi por el trabajo incansable que ha llevado a cabo desde su silla de ruedas para hacer de esta ciudad un lugar más accesible para las personas con movilidad reducida Fue durante años la responsable de la Oficina Municipal de Atención a la Discapacidad del Ayuntamiento de Elche así se llamaba esa oficina Ahora acaba de publicar este libro que narra en primera persona cómo ve el mundo que le rodea y cómo participa en él desde su silla de ruedas. Muy buenos días, Susi. Hola, buenos días. Primero, el, el título, el título de, de tu libro, que es una autobiografía, lo dice casi todo, vivir sin adjetivos. El adjetivo discapacidad, ¿ese es el que le has quitado a tu vida? Exactamente. Eso es lo que he intentado quitar, siendo consciente de que está ahí, pero fui consciente según fueron pasando los años. Esto, yo creo que el pilar básico son los padres, es la educación de tu casa. En mi casa éramos tres hermanas y yo era igual que ellas, en trato, en, en todo. Vamos a ver, a mí me daban tareas, por ejemplo, los fines de semana, cada fin de semana... ...fregaba los platos una... ...mi labor era recordar... ...a quién le tocaba... ...no los podía fregar... ...pero participaba... ...entonces qué es lo que ocurre... ...pues que en mi casa he vivido sin adjetivos... ...yo era una más... ...lo único que no podía andar... ...¿qué ocurre?... ...pues que he tenido una vida... ...pues quizá... ...mucho más en el hospital... ...pero lo vivía como algo muy normal... Había que ir al hospital, pues porque había que ir. Era, no sé cómo explicarte. Yo creo que ahora vivimos en una sociedad de la que esto quiero, esto tengo. Y, y en, en mi época, que hace mucho de esto, eh, lo que querías, te lo tenías que trabajar. Te, tenías que luchar por ello. Entonces, si yo quería, por ejemplo, ir al instituto, pues yo tenía que hacer una rehabilitación, mi madre me acompañaba... Y no me representaba, no me suponía ningún problema. Porque mis compañeras iban solas y yo iba con mi madre. ¿El objetivo cuál era? Era el instituto, yo iba. Con lo cual lo había conseguido. Y pienso que yo empecé a conocer, esto también lo cuento en el libro, el mundo de la discapacidad cuando ya tenía una personalidad más o menos creada. Eh, a los 17 años o así contacté por primera vez con una asociación de personas con discapacidad. Y entonces empecé a descubrir ese mundo y no me gustó. Y, y yo empecé a tener mis dudas de yo quién era. Eh, siempre he tenido el concepto de mestiza, porque no soy ni blanca ni negra. Yo en el mundo de la discapacidad no me veo reflejada, no, no soy exactamente igual. Y en el mundo, digamos, de la capacidad o de los verticales, como llaman otros, tampoco cuadro del todo, más, si quieres más, pero no completamente. Entonces, eh, mi mundo es un trozo de aquí y un trozo de allá, pero no tengo un objetivo que me marca, que me ha marcado. Yo tengo un buen amigo, Armando Bellón, es periodista, y me dijo una vez, eh, tú has hecho lo mismo que yo, pero yo porque se hacía, por costumbre, porque te viene robado. Pero tú, en cambio, lo has hecho lo mismo, pero con esfuerzo. Es decir, yo ir al instituto, suponía que mi madre me tenía que llevar y traer a, al instituto. Hasta el último curso, que ya empecé a ir con amigas, porque empecé a ir en la silla. Luego a ir a la universidad, pues yo implicaba a toda la familia mi cuñado me llevaba, mi hermana me traía, luego con el tiempo era mi novio porque no me dieron el carnet de conducir, era muy raro en aquella época que yo pudiera llevar coche. Y, y todo ha sido así. Quiero esto, pero me lo trabajo. Entonces este libro, Susi, ha sido para demostrar que tú te has levantado de esa silla de ruedas para conseguir lo que tienes. ¿Y qué tienes? Ahora, en, ahora que estás jubilada Vamos a ver Yo he conseguido Algo que creo que todo ser humano quiere Una familia Yo tengo Una hija Un yerno y una nieta Mi nieta es mi Mi esperanza, mi ilusión Una cría que, que adoro Y que ella me quiere a mí también Y, y yo no he querido Demostrar nada Nada, nada, no, yo no soy nadie para demostrar nada a nadie. Lo único que quiero contar mi experiencia es por si a alguien le sirve. Yo una vez conocí a una persona, le engañaron a él y nos engañaron a mi marido y a mí. A él le dijeron que nosotros le queríamos conocer y a él le dijeron que, o sea, al revés, y a nosotros, que él nos quería conocer. Era un chico que había tenido un accidente, era paraplésico, Y cuando nos vio a nosotros, a mí menos, porque era, era un hombre, entonces se quejó mucho más en mi marido. Cuando él vio que mi marido, en su misma situación, en silla de ruedas, conducía, él entonces, por el tiempo, no reconoció que el ver a un igual le animó, le impulsó a hacer lo mismo. Él no quería ver a gente que no tenía nada, porque decía que... Que bueno, que, que bien, que, que cuéntame tu historia, pero no somos iguales. Entonces, yo lo que intento decir, por ejemplo, hay una anécdota también, que, es que en el primer instituto donde yo fui a buscar trabajo, me dijeron una frase lapidaria, que fue, ¿usted no entiende que con su presencia física traumatiza a los alumnos? Imagínate cómo me cayó aquello. Pues mi primer trabajo fue en ese instituto. Quiero decir que, que nada es definitivo en este mundo. Y no quiero demostrar nada, solo contar lo que yo he hecho por si alguien quiere, quiere hacerlo. Y, y mi ilusión en esta vida es aprender, es crecer, es seguir viviendo, es tener proyectos. Y ahora, pues fíjate tú, a mis 70 años pues publico un libro como un capricho, porque me apetecía. Porque la pandemia... Ha fastidiado a mucha gente, pero a mí no me ha venido mal. Y, y ya te digo, tengo una familia que adoro, que creo que ellos a mí también, y sigo luchando por mantenerme más o menos en, mi, en mis posibilidades, porque eso significa la libertad de ellos. ¿Y por qué has escogido el Palacio de Altamira para la presentación? ¿Por qué Genoveva Martín, que es la que te va a presentar? ¿Y por qué Frutos del Tiempo, que es la editorial que te ha publicado esa historia, tu historia? Pues vamos a ver. El, el, el, el patio de armas, porque yo sigo con miedo al COVID y quiero un sitio al aire libre. Y porque me encanta dar un sitio precioso. Genoveva... Porque una vez la vi por la calle, le comenté, estoy haciendo esto. Y me dijo, ah, ¿quieres que te lo presente? Y yo a Genoveva la conozco de, de toda la vida, del trabajo. Me acuerdo que una vez hace muchos años íbamos a hablar sobre feminismo, pues, sobre malos tratos o algo así, y le propuse que lo hiciéramos en un bar. Que ya estaba bien de irnos a centros sociales y a sitios así como muy oficiales y muy académicos. Y lo hicimos en un bar y le gustó la idea. Quiero decir que nos conocemos desde hace mucho tiempo. ¿Y fruto del tiempo? Pues porque es una editorial de Elche y no aspiro a mucho más. Pues eh, Susi, con este libro que acabas de publicar, ¿qué esperas ahora? ¿A ayudar a las personas que se vean reflejadas en ti y que saben que pueden hacer lo que se propongan? Porque ir en silla de ruedas no es una discapacidad. Hay una persona que dijo una vez, y, y no quiero que, que piensen que la frase es mía, que la silla de ruedas te lleva en el culo, no en la cabeza. Que el ir en silla de ruedas es una facilidad para ir del punto A al punto B. Simplemente. No, no, yo no le veo mayor dificultad porque lo que no puedes hacer en esta vida es centrarte en lo que no puedes. Lo que tienes que hacer es centrarte en lo que puedes, en lo que te gusta y desarrollarlo, porque todo el mundo tiene una pequeña silla de ruedas en su cabeza. Entonces, está, hay mil cosas. Y también quiero, de alguna forma, decir que se aprenda, pero aprenda dentro, en el interior, en el corazón, que una discapacidad no es una enfermedad. Una enfermedad es peor. Pero una discapacidad no. Una discapacidad es una característica. Y además es una característica más social que personal. Es general. Si esta sociedad tuviera, vamos, no hubiera barreras, pues yo no tendría ninguna discapacidad. Ahora se están haciendo, pues no sé, para, para los estos de seguridad. O, o, quiero decir, técnicamente se está avanzando mucho, no pensando en la discapacidad, pero se puede aprovechar. Y luego, socialmente, también es un, creo que lo cuento en el libro, que por ejemplo a una actriz o una modelo o algo así, nadie se plantea que es mala madre porque no lleva a los niños al cole. Pues yo tampoco era una mala madre cuando no podía llevar yo sola a mi niña a la guardería. O cuando empezó a ir a la universidad, yo no podía ir a recogerla a la estación de autobuses a las 11 de la noche. Quizá eso también la ha he hecho a ella crecer más. Pues iba sos... es aprender. Sí, y tú nos enseñas con vivir sin adjetivos tu historia sin ningún drama y sin ninguna barrera. Gracias, Susi. Y suerte. Gracias. Maar als se ons va volviendo worden Las de se confunden con el cielo. Y volgen, zoals we sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír. Sientes que la suerte está contigo Jugando con los duendes, abrigándote el camino Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Sin miedo Las olas se acarician con el fuego Si alzamos bien las yemas de los delitos de puntjes, toca de luna, en te je de liefde, que angst om gelukkig te zijn, zonder angst dat de zijn, zijn, Mejor que lo viví, mejor vivir sin miedo, tomar los senos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelvo al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. La Glorieta, con Rosmar Alonso. Like este viernes, Teleelche Radio Marca sale a la calle para hablar con los vecinos de Plaza Castilla. En directo, el viernes, a las 10 y cuarto, en Teleelche. El sábado 22 de octubre vuelve la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Precios únicos en toda la gama, SEAT, Audi, Cupra, Volkswagen y Skoda. Al aire libre, con música, sorteos y regalos. seguro con tu compra. El sábado 22 de octubre aprovecha ofertas increíbles y llévate ya tu coche en la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Polígono Altavix, Elche. ¿Buscas calzado de temporada para toda la familia?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 723 766. He tenido un sueño precioso. Estaba en una casa inmensa con cientos de estancias divinamente amuebladas, iluminadas y decoradas con todos los estilos del mundo. ¿Qué puede significar? Muy fácil. Que llega Fira Hogar IFA. y Fira la feria de materiales de construcción, reforma, rehabilitación y ahorro energético. Del 21 al 23 de octubre en IFA. Entrada gratuita a las dos ferias.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 Sigue los partidos del Elche Club de Fútbol en la Radio Líder del Deporte. Teleelche Radio Marca 101.4 Cuando faltan siete minutos para llegar a las ocho en punto de la mañana vamos a recordar la crónica deportiva de Paco Gómez. Hoy es ese partido esperado por muchos aficionados para ver al Elche Club de Fútbol jugar en casa pero sobre todo para ver al gran rival al que se enfrenta al líder de primera división, al Real Madrid. Viene esta noche a las nueve pero antes ya lo han escuchado a las ocho y media aquí en Marcador. Paco Gómez con su equipo les ofrecerá ...la cobertura como siempre... ...de ese gran partido que se espera... ...que los jugadores hagan un buen encuentro... ...porque ya lo ha dicho el entrenador Jorge Almirón... ...salen motivados, van a salir motivados... ...a jugar frente al Real Madrid... ...y los aficionados también... ...porque se espera casi llenar el estadio de fútbol... ...y las peñas de los aficionados... ...pues van, han preparado pancartas van a salir con pancartas van a mostrar ese basta ya en protesta por eh, el mal arbitraje que está sufriendo el elche y que está suponiendo un verdadero quebradero de cabeza ya que el elche necesita mejores árbitros para poder salir de la zona de descenso donde se encuentra es el colista es lo que nos cuenta hoy Paco Gómez muy buenos días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 Son las 8 en punto de la mañana, es miércoles 19 de octubre. Seguimos con esa estabilidad atmosférica, lo acabamos de escuchar en la previsión de Vicente Bordonado. Volveremos a disfrutar hoy del buen tiempo con temperaturas elevadas. Alcanzaremos una máxima de 28 grados, ahora tenemos 19,4 grados según la estación metrológica de Telch.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 ...y con la Granada Mollar en plena recolección... ...piden más seguridad para frenar los robos... ...los hombres y mujeres del Camp Delch ...siguen adelante... ...invirtiendo en la modernización de sus cultivos... ...apostando por la agricultura sostenible, ecológica... ...fomentando el producto local... ...y movilizándose para reclamar el agua... ...pero sobre todo... ...para pedir el apoyo de todos ustedes... ...el apoyo de la sociedad". Hoy, además de las necesidades del Camp Delch, les hablaremos de la inauguración del Polideportivo de los Palmerales que se llevó a cabo ayer y que rinde homenaje a una atleta ilicitana de Sire Segarra. También recogemos las colas que se formaron ayer en el Centro Polivalente de Carrús para adquirir de forma presencial los 250 bonos de consumo que el Ayuntamiento lanzó en esta segunda fase de la campaña. ...los bonos no de consumo, sino los bonos de electrodomésticos. Y también la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur... Eh, ...ha denunciado la construcción de otra balsa de riego en Carrizales... ...en una gran extensión de terreno agrícola... ...que atenta contra el riego tradicional... ...y el ecosistema de esta zona de especial protección... ...por estar cerca de los parques naturales de Londo y de las Salinas". También les contaremos la moda. Se presentó ayer las tendencias que marcarán el calzado de dentro de dos veranos de 2024. Las tendencias de moda se presentaron en el centro de congresos. Y Paco Gómez nos está contando cómo de motivados saldrán esta noche al terreno de juego los jugadores del Elche para enfrentarse contra el líder. El Real Madrid y cómo las Peñas están preparando la protesta contra el arbitraje. La Glorieta con Rosmari Alonso. Pues cuando pasan cuatro minutos de las ocho comenzamos este relato informativo contándoles que el pasado sábado se celebró el Día Internacional de la Mujer Rural y la asociación ANFAR organizó ayer martes un acto para visibilizar el trabajo femenino en el Camp Consistió en visitar los invernaderos de Clara Guilló, una de las pocas mujeres empresarias... Y ha apostado por continuar con el oficio de sus padres... ...garantizando así el relevo generacional en el campo de Alchi, ...convirtiéndose en un referente para el emprendimiento rural. La presidenta de ANFAR, la Asociación de Mujeres y Familiares... ...del Mundo Rural, Tere Antón, ha reclamado flexibilizar... ...la burocracia para poder contratar a las personas migrantes... ...ya que es la única mano de obra de la que disponen los agricultores.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 Y la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur... ...ha denunciado esta semana... ...ante la Consejería de Transición Ecológica... ...la construcción de otra balsa de riego en Carrizales... ...para llevar el riego por goteo... ...a una finca de más de 48 hectáreas... ...situada entre la Puerta del Sur del Hondo... ...y el Azarbe del Robatori... ...un sector de alto valor medioambiental... ...los ecologistas advierten del grave impacto... ...que supone la desaparición del regadío tradicional... ...consideran que estas obras... ...vulneran varios artículos... De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 ...en la zona de influencia de los parques naturales de Londo y Las Salinas. Y hablamos de vivienda, en un año la oficina Chaloc de la vivienda... ...del Ayuntamiento ha atendido a, a más de 11.500 acciones... ...relacionadas con información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 de cualquier perfil que necesitan ayuda en un moment de su vida para poder de salir de una situación que se está dando en este momento exclusiva de escalada de precios por lo tanto, eh, no te puedo decir que hay un perfil específico de atención en servicios sociales porque tenemos a, actualmente de todo, es decir, familias que entran al sistema de protección al sistema de servicios sociales por un momento puntual, porque se han visto este mes más eh, agobiados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 ...nuevas medidas que mejoren la protección de las personas... ...tanto físicas como jurídicas... ...promoviendo mecanismos que sean ágiles... ...y que garanticen la recuperación de manera inmediata... ...de esa vivienda que ha sido ocupada. Bien, pues cambiamos de asunto. Eh, ayer se inauguró el nuevo polideportivo de Palmerales... ...que cuenta con nuevas pistas de fútbol y polideportivas... ...y vestuarios, entre otras instalaciones. Este lugar pretende ser el punto de encuentro de vecinos...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 Al igual que ese nuevo de polideportivo de Palmerales, también hay otras inversiones EDUSI pendientes. Según el alcalde, va a salir de inmediato a la licitación el nuevo pabellón polideportivo adaptado del cementerio viejo, con una inversión de 11 millones de euros. Y está prevista la licitación de la ladera del río Vinalopo y la fachada del colegio Casablanca y del barrio Porfirio Pascual. Y seguimos con más declaraciones del alcalde, porque respondió ayer a las acusaciones del Partido Popular en torno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 Y en la página de sucesos les contamos varios arrestos, el primero el de un hombre que intentó robar una motocicleta y varios coches, se fue detenido y por otro lado el pasado 10 de octubre se detuvo a... ...un joven de 29 años y una mujer de 32 años... ...por llevar distinta cantidad de sustancias estupefacientes... ...el primer arresto, arresto se produjo en el Pla de San José... ...cuando vieron los agentes a varios sospechosos en un vehículo... ...al darles el alto, inspeccionaron el maletero... ...y comprobaron que había diversas sustancias estupefacientes... ...el conductor, un joven de 29 años procedente de Málaga... ...dijo a los agentes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 En este contexto la patronal la ETE, considera imprescindible mantener programas como el bono viaje de la Comunidad Valenciana, impulsar las medidas del plan estratégico del turismo de Elche y materializar cuanto antes el proyecto del futuro Palacio de Congresos. La glorieta con Rosmar y Alonso.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 ...buscas Casa Local... ...Casa Local es la empresa que más locales comerciales... ...ha convertido en hogares con diseño, estilo... ...y adaptados a movilidad reducida... ...Casa Local... ...infórmate en el 617 23 73 48 ...o en casalocal.es... ...no te pongas ese trajecito... ...no me gusta ni un poquito... Dime que tú hacías cuando te llamé y salí ocupadito. Que use manga larga, que llegue del trabajo. Que nunca mi pantalla se ponga boca abajo. Que mucho daño hacía y decía, decía que me quería. Justito a tiempo. to trapo de muñeca, la margarita pisada en la maleza, uy Cuánto costó salir de ahí, de la vida que no era tan vida, de la muerte acechándome al frente, pude ser otro número de un expediente, justito a tiempo lo no logré, porque sabía Dios.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 Tres minutos para llegar a las ocho y media y nosotros ya contamos aquí en el estudio de Teleelchen Radio Marca con Paco Gómez. Muy buenos días Paco. Hola Ros, buenos días. Qué bien, ¿no? Se va acercando el momento decisivo. Hay una novedad importante, lo has dicho en tu crónica, hay protesta por parte de los aficionados, van a decir basta ya al colectivo arbitral. Pero eh, también hay novedades en cuanto al movimiento de la Liga, porque ya han empezado los partidos y ayer se disputaron bastantes y los rivales directos del Elche Club de Fútbol, pues no, no perdieron, empataron. Así es, Algunos. Ayer, ayer se disputaron tres partidos, el Sevilla 1, Valencia 1, Getafe 1, Atleti de Bilbao, perdón, Getafe 2, Atleti 2 y el Atlético de Madrid 1, Rayo Vallecano 1. La verdad es que el Rayo, el Getafe, mm. todos empataron. Y no son buenos resultados para el Elche, que cada vez está más obligado no a sumar ya, sino a ganar, porque los empates son... Eh, pasos muy cortos, pero bueno, seguramente hoy contra el Madrid es una de esas circunstancias en las que antes de empezar el partido muchos firmarían el empate como mínimo, ¿no? Mm. Ganar, como reconocía ayer Jorge Almirón en la rueda de prensa, sería un regalo fantástico para la afición y para ellos mismos porque eh, ganarle hoy al Madrid, que desde luego no parece que entre dentro de las quinielas por, por fíjate, por las desigualdades que hay clasificatorias, mm -hmm. el líder contra el colista y todo lo que ello conlleva, pero sería un punto de inflexión importantísimo para el Elche reforzar en, en su moral. Mm. Eh, yo creo que sería, bueno, pues, ojalá, sorprendente, pero a la vez importante para el equipo elicitano. Eh, hemos escuchado esas declaraciones que ayer re realizó Almirón en rueda de prensa. Dijo que los jugadores están motivados, pero ¿os dio alguna pista de cuáles van a ser los titulares, los que salgan al terreno de juego? ¿Cuáles va, cuál van a ser los jugadores que, mm. que ha recuperado Lucas Boyé Fidel, si es duda o no es duda, uh -huh. para el partido de esta noche. ¿Cómo, cómo os contó los detalles de sí. los jugadores? Bueno, pues eh, afirmó que iba a mantener el mismo esquema táctico que utilizó frente al Valencia, que no le fue mal. Y además, eh, en este caso, que recupera a Lucas Boyé que apunta directamente al once titular, y a Gerard Gumbau, que también tiene bastantes opciones. Fidel eh, no lo descartó, pero casi dijo que prefiere tenerlo ya a tope para el domingo que quizás forzarlo hoy, donde es un partido en el que hay menos posibilidades de, de sumar. Sin embargo, eh, los cuatro próximos partidos antes del Mundial son todos ellos rivales directos. Por tanto, añadiríamos... ...a la lista de bajas a Fidel junto a Fede Fernández... ...son las dos únicas bajas que tendría ahora mismo... ...para esta tarde el, el técnico blanquiverde... ...que bueno pues yo creo que no va a hacer muchos cambios... ...respecto al equipo que jugó frente al Valencia... Eh, ...seguramente Lucas Boye entre en ataque... ...no significa que Pere Milla vaya a pasar al banquillo... ...creo que Pere Milla con sus dos goles y su actuación... ...se ha ganado la, la confianza de Almirón ...quizás el que se caiga sea el Escollado... ...que es de los que más flojito estuvo en, en Valencia... Y el resto yo creo que podría prácticamente repetir, yo creo que vamos a ver un choque prácticamente a campo lleno, eh, se roza el lleno tan solo las entradas más caras de tribuna faltaban por, por venderse y hay una expectación enorme a pesar de la hora y, y del día porque hay ganas de ver a este nuevo Elche de Almirón a ver si es capaz de hacer hincar la rodilla al todopoderoso Real Madrid. Y las peñas, lo que van a hacer las peñas esta noche es algo que no se había hecho en ningún otro estadio, mmm, pitada monumental contra el arbitraje. Bueno, en otras temporadas sí se ha hecho, de ah, hecho, ha hecho aquí también se ha hecho, pero lo que sí se va a hacer, aparte de esa pitada monumental en el minuto 12, que es siempre el minuto considerado de, de la afición, por aquello de que el jugador número 12 es la afición, pues uh -huh. ese minuto 12 ahí, durante un minuto se va a pitar a Gil Manzano, y que es el árbitro de hoy, y en definitiva todo el colectivo arbitral, y además enseñarán eh, pancartas rojas eh, con el lema «basta ya», eh, bueno, y respeta al Elche, ¿no? es una manera de protestar, sí, y de, de enseñar la tarjeta de roja. ¿no? La tarjeta roja a los colegiados que, desde luego, no están midiendo por el mismo rasero al, al Elche comparado con el resto de, de equipos. Pues hay mucha expectación porque ya se saben las entradas. Eh, Jorge Almirón dijo algo o le preguntasteis sobre la entrada al estadio Martínez Valero, sí. si estará lleno el estadio. Él piensa que va a estar prácticamente lleno por la previsión. De las entradas vendidas, yo creo que casi también. Tengamos en cuenta que la capacidad del estadio son 31.383 asientos. Va a haber más de 30.000, o sea que vamos a rozar sí. el lleno. Qué uh, bonito, ¿no? Sí, sí, es, es precioso el que se vea un estadio lleno. Además, un estadio como el del Martínez Valero, que ya de por sí es, sí es coqueto, estando vacío, pues lleno mucho más. Y bueno, eso sí, habrán muchos aficionados también del Madrid, porque hay muchos seguidores del Madrid en Elche, en la provincia. Sí. Pero yo creo que va a primar el color blanco y verde y que se va a oír muchísimo más el apoyo a los jugadores de, oh, del Elche. Oye, ¿y con qué equipación va a jugar el Elche? con la suya en blanco y verde, ¿no? Los claro, colores claro, claro, blanco y verde. Tendrá y el... que cambiar es el Madrid. Ah, ah, claro, claro que es está visitante. jugando. Es, ya. es el equipo visitante. <ríe> vale, pues Paco, eh, es una noche para las fotografías y para cantar los mejores goles Ojalá. del Elche Club de Fútbol. Muchas gracias. A ti. Esperemos que Gil Manzano se porte bien. Sí. Y no juegue. A partir de las ocho y media lo contamos. Gracias. A, ti, Ros. a las ocho y media. Ya saben ustedes que es el programa Marcador. Sigue los partidos del Elche Club de Fútbol en la Radio Líder del Deporte. Teleelch Radio Marca, 101.4. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonano. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp delche.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 Cinco minutos pasan de las ocho y media de la mañana. Damos paso al consejo diario que nos trae la empresa mixta iOS Delch. En iOS Delch queremos estar cerca de ti. Realiza todas las gestiones en una sola llamada, sin desplazamientos ni esperas. Llama al teléfono gratuito 900 700 749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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. 8 y 37 minutos de la mañana. Es momento de conectar con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche. Allí está Jesús Iniesta. Muy buenos días. Hola, buenos días, Ana Rosa, Ana Mar Rosa, Mari, qué lío. Sí, bueno, Jesús, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás viendo por los monitores ese, ese tráfico que está circulando por esas avenidas, puentes y rotondas? Sí, bueno, pues a esta hora de la mañana comenzamos a tener un aumento del tráfico en el puente del ferrocarril, dirección Alicante, existente.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 Recordar que la circulación se hace más complicada en las proximidades de los centros escolares, por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas. En cuanto a cortes de calle, eh, hoy a las 21 horas, eh, el Che Club de Fútbol juega partido en casa, téngalo en cuenta en sus desplazamientos o estacionamiento. Y, por último, recomendaros la utilización de circunvalaciones, vías alternativas y adel adelantar la salida de casa.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 ¿Buscas cuidarte y los gimnasios tradicionales no son para ti? Únete a Curves, el formato fitness de 30 minutos diseñado únicamente para mujeres. Llama ahora al 640 06 69 25 y aprovecha su oferta especial de aniversario. Curves, en Vicente Blasco Ibáñez 49, Elche. 8 y 40, es momento también de leer los eh, titulares de las portadas de los principales en diarios nacionales, hoy El Cara a Cara, de Feijó y Sánchez ayer en el Senado, o los, las últimas noticias de la guerra de Ucrania, pues eh, copan, por ejemplo, los titulares del diario El País. Titula así, Feijó ataca a Sánchez, pero deja a salvo el pacto sobre el Poder Judicial. El presidente prevé más medidas si la economía lo exige. Y en cuanto a la guerra, los bombardeos rusos dejan sin luz a cientos de miles de ucranianos. Moscú evacúa localidades de Gerson y se juega el control de la capital de la provincia. Hay otros titulares, otras noticias en la portada del diario El País, como que la. Feria de Frankfurt, la mayor del sector editorial, vuelve tras la pandemia y el mundo del libro mira a España y a Ucrania, recogiendo la visita que realizaron ayer los reyes de España. También eh, nos titulan que los mozos ocultaron casos al comisario jefe para evitar injerencias. ...esto es en cuanto al diario El País... ...el ABC que nos cuenta... ...pues que Putin apaga a Ucrania... ...antes de la llegada del invierno... ...bombardea instalaciones eléctricas claves... ...para calentar e iluminar las poblaciones... ...en un intento de provocar un éxodo masivo... ...y en cuanto a la clave nacional... Eh, ABC nos titula que la Moncloa coloca a una fin al frente de la gestión de los fondos. Nombra en plena crisis con Bruselas a un ex asesor de presidencia tras dimitir la directora general encargada de vigilar el uso de las ayudas europeas. El Mundo, el mundo dice, nos trae en portada la fotografía de los reyes ayer en Alemania y dice que los reyes causan sensación en ese país. En cuanto al titular nacional... Eh, Habla el mundo de que Sánchez exprime la inflación y recauda 33.000 millones extra. La autoridad fiscal denuncia que los presupuestos nacen viciados y Hacienda releva a la responsable del plan de recuperación en plena polémica por el control de los fondos. Hay otras noticias, como que Podemos amenaza al PSOE por retrasar la ley trans, Y, entrecomillado, no aceptaremos que se toque el texto pactado, advierte la ministra Irene Montero. Los socialistas se alían con Pepe y Vox para aplazar esa tramitación. Y hay una entrevista a Amelia Valcárcel en la que, entrecomillados, asegura es una de las leyes más peligrosas que ha pasado por el Congreso de los Diputados. Esto es en cuanto al mundo y la razón... La Razón también trae una fotografía ayer del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, aplaudido por los populares en el Senado. Y nos titulan que el millón de votos que huye al PP cerca a Moncloa. El gobierno valora el coste político de un acuerdo en justicia que anula el eslogan de Feijo como radical. Preocupa que la ofensiva contra los ricos no esté dando todos los votos esperados para remontar. Y en cuanto a la guerra de Ucrania, la razón titula que Rusia amaga con abrir un frente desde Bielorrusia. Moscú baraja un segundo asalto a Kiev con el que obligaría a Ucrania a desplegarse en el norte. Son algunas de las noticias que nos trae hoy en portada esos periódicos nacionales. El País, ABC, El Mundo y La Razón.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 El Día Internacional de la Mujer Rural fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas para reconocer esa indispensable contribución del género femenino al campo. Se celebra cada 15 de octubre. En Elche no pasa desapercibida esa celebración ya que diversas asociaciones trabajan para dar visibilidad a la mujer en el medio rural y divulgar así sus trabajos. Para hablar de este día, contamos con la presidenta de la Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural Tere Antón, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, eh, Tere. Hola, buenos días. Ayer se celebró ese Día de la Mujer en el Ámbito Rural, ayer martes se celebró en el Camp Delch de y ¿Qué, qué tuvisteis? ¿Qué, ¿Qué preparó la asociación, vuestra asociación? Bueno, nosotras para el Día de la Mujer Rural, que fue el 15, pero lo celebramos el 18 porque el 15 estábamos en la Pireta, tenemos una visita a una finca que es una agricultora y socia de Asaja y fue galardonada como agricultora del año 2021 en Asaja Elche. Y visitaremos su, su finca y estaremos allí para ver los productos que ella cultiva, darle apoyo y visibilidad a las mujeres. Efectivamente, estáis hablando de Clara Guilló Premio Agricultora del Año por su carácter emprendedor. Ella es la que heredó El, el amor y las tierras de sus padres y la única de tres hermanas que ha querido seguir con el oficio de agricultura. ¿Cuántas las mujeres? ¿Hay mujeres empresarias en el Candelch? ¿Ella es un caso aislado o cada vez son más? No, hay, hay, no hay muchas. La mujer siempre está ahí, pero llevar la finca así, digamos, como ella, pues que yo conozca hay dos o tres. Está María Antón, Y Fina y, y Blasco también trabaja conjuntamente con su marido, digamos, pero aquí claro es que su padre se jubilaba y, y ella le gustaba y lo dejó, dejó su oficio y se, se puso. Y de hecho ahora creo que su marido también está, pero al principio empezó ella sola y en la que lleva la empresa es ella. Y, y es joven. ¿Esto qué indica? ¿Esto es un brote verde a que el Camp de Elche puede hacer frente a ese problema que tenéis del relevo generacional? Bueno, se puede. claro que se puede. Vivir. Lo único que debemos de seguir trabajando para que no nos agobien con tantos, digamos, cortapisas y malos rollos que hay, que apoyen un poco la agricultura. Porque es de donde nosotros comemos y la población también, cosa que la mayoría de la gente olvida. Si no hubieran agricultores, y en este caso agricultoras, pues nos moriríamos de hambre. ¿Qué hubiese pasado cuando cerraron las fronteras? Y si España, y en particular aquí en la provincia de Alicante, no produciéramos, no produciéramos digamos, para comer, ¿qué hubiese pasado? Y de, el comercio no sube desabastecido de productos alimentarios, arroz, lentejas, carne, hortalizas. No son. Por eso hay que apoyar al medio rural, y España es rural, y en concreto la zona aquí nuestra. Pues en eso están ustedes trabajando, al igual que otras asociaciones agrarias, en fomentar eh, esa visibilización de la agricultor o agricultora que son indispensables, son esenciales para la vida. Se puso de manifiesto durante la pandemia y en promover también ese producto local, ese kilómetro cero. ¿Se ha avanzado en esta campaña? Pues eh. Vamos a ver, deberíamos de habernos concienciado un poco más, pero luego ha venido toda esta crisis que parece que todos los alimentos y todo venga de Ucrania, pero no lo sé qué ha pasado. pero tenemos que seguir ahí luchando y trabajando para que los productos sean, digamos, de proximidad nuestros, hacer buena calidad y que se, se nos apoye, no con no tantas cortapistas como pone la burocracia política, que no, vamos, el medio rural parece que no existe, lo ven desde la ventana. Pues de eso vamos a hablar ahora de las cortapisas, porque antes me gustaría, Tere, que me hiciera un ejercicio de reflexión. ¿Cómo vivía la mujer antes y cómo vive ahora en 2022 en las pedanías del Kanderich? Hombre, Antes la mujer no tenía ni independencia económica ni independencia de movimiento, porque la mujer no conducía. La mujer para ir al banco, si el marido no le firmaba, no podía hacer ninguna conjección. Y claro, cuatro o cinco kilómetros hasta la ciudad y encima no podía hacer movimientos por e económicos de nada, pues entonces la mujer se quedaba en casa, cuidaba a los niños, el trabajo lo tenía, la esquina de casa, pues ahí estaba. estaba sí, siempre ha estado, la mujer en el medio rural siempre ha estado, pero no se la veía. Y ahora hemos mejorado mucho. Claro que sí. Desde que la mujer empezó, digamos, eh, que conducía, porque ya puedes llevar el furgón, ya puedes llevar tus productos a cooperativas donde, donde quieras, donde puedas. y tal Eso ha mejorado mucho. Por eso es la independencia. No es separarnos del hombre. Es compartir. Tú haces una cosa, yo hago la otra. Poder hacer las dos son las mismas cosas. Somos seres humanos. La igualdad vendrá cuando no miren si eres hombre o mujer uh -huh. eres una persona y puedes hacer lo que quieras lo que quieras y puedas, cada uno es más capacitado para ciertas cosas que otros, tanto sí. hombre como mujer y se si ha avanzado porque evidentemente la igualdad vendrá cuando seamos no haya distinción pero se si ha avanzado en, en esa igualdad a la hora de facilitar la mujer ahora en el ámbito rural tiene las mismas ayudas que una mujer eh, urbana en cuanto a conciliar su vida laboral con su vida familiar, las tareas del campo con la familia? La mujer solo tiene en el campo una ventaja, que tú, cuando los niños son pequeños, tú te los puedes llevar a tu trabajo. Porque la mujer, eh, si en la ciudad, si trabaja en un banco, no te lo puedes llevar. Pero... Te ¿Trabajas en el campo? Pues sí. Pero claro, luego el desventaja que tiene es las guarderías. Guarderías, para parámetros, colegios, cosas así. Y las personas mayores deberían, de, sobre todo en los pequeñitos pueblecitos así de montaña y todo eso, haber más de estos, de estos centros. Aquí, pues en la zona que estamos, en Elche, pues, estamos a cuatro o seis kilómetros porque claro, en cada pedanía haber una guardería, pues no sé yo si eso, pero hay que trabajar para que eso esté más cerca o hayan medios de transporte que lleven a los niños y, y esas cosas. ¿Y los medios digitales, las redes sociales, las nuevas tecnologías, os están ayudando? Sí, sí. Bueno, sí que nos están ayudando, pero tenemos un problema. Hay mmm, zonas oscuras, Digamos, no llega la señal de internet, no puedes digamos vender online, eso ahí también hay que seguir trabajando, pero sí que han ayudado mucho los, me los medios de comunicación, hay teléfono, hay ahora internet y todo eso sí que ha ayudado, hemos avanzado mucho tanto para el hombre como para la mujer y para la mujer más porque… Si tienes una pequeña empresa, pues o de artesanía, o de lo que tú quieras, tal, puedes darlo a conocer por, por Internet. Bien, pues, eh, Tere, eh, no hay mucho más tiempo y eh, has puesto de manifiesto que la mujer en el campo ha avanzado, pero el campo en sí, este sector agrícola, todavía tiene problemas que resolver, cortapisas y sobre todo de los gobiernos. El principal.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 personas, llámese hombre tal y, y que agreden encima en sí no de agredirte, quieren agredirte sexualmente que aún sería más grave. No ha llegado el caso que yo tenga importancia. Ahora, agresiones a agricultores, esta semana sí que las han habido. Por el robo de la granada. Eso es lo que iba a comentarte. Esta semana, ¿qué, ¿qué está ocurriendo? ¿En qué pedanías es donde se está produciendo? Porque la policía sí. ha intensificado su vigilancia y, tenemos dro y tienen drones. ¿Qué, qué está pasando sí. con, con esos pues ladrones? Sí, es, está pasando que el cultivo de la granada, al sur de la, de la población, pues es donde más cultivo de granada hay. Y se si han dado casos, no que se deciden que esta, pero sí que han habido dos o tres casos Que además, han, a robos han habido muchos, pero que han agredido a los dueños en dos o tres seguro. ¿Con lesiones importantes? Pues no, que yo sepa importantes, no sé. Solo he leído lo que he leído en la prensa, porque hemos estado en la fireta y todo y yo nosotros organizando esto. Sé que han habido agresiones, pero no te sé decir la importancia. O sea, igual los han sarandeado. Para ir a los tipos, que yo sepa, no, pero pero es un, es un palo, es un corte, eso no tiene por qué ocurrir, y eso no debemos de consentirlo. Bueno, ustedes eh, está esa plataforma, Veins Alerta, ANFAR, su asociación participa en ella, ¿no? Sí, sí, sí, claro, por supuesto, sí, sí, sí, desde el principio estamos ahí apoyándolo, e insistimos en que los, los vecinos, cada vez que veas una cosa... Rara vale más que digas que un coche verde ha pasado por ahí, sea de tu vecino que tú no recordabas que el hombre se ha comprado el coche ahora y que la policía venga a que sea un cargo de estos amigos de los ajeno. Pues Tera Antón, presidenta de ANFAR, nos quedamos con sus reivindicaciones. El campo de Elche necesita esa garantía del agua, necesita mejorar en nuevas tecnologías, en más cobertura y luego necesita más seguridad. Gracias sí. y, en, y felicidades por el Día de la Mujer Rural. Gracias por acordarnos de nosotros. nosotros. La glorieta con Rosmar y Alonso. Traffic, autoescuelas y formación, patrocinador de las retransmisiones de Latin Gobalon Mano Elche en Teleelch. Tornen els bons els Consum de la Regidoria de Comerç. Del 20 d'octubre al 13 de novembre, les teues compres i consumicions en els comerços i hostaleria aterits dels et costen la meitat. Pots registrar-te des del 10 d'octubre en els Bono Consumo Puntes i comprar els teus bons a partir del dia 20. Aprofita els teus Regidoría Regidoria de Comerç. Ajuntament d'ells.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 Hemos llegado a las 9 en punto de la mañana, a la tercera y última hora del programa La Glorieta de este miércoles, 19 de octubre. Seguimos con la estabilidad atmosférica, volveremos a disfrutar del buen tiempo en este día, con temperaturas elevadas. Alcanzaremos una máxima de 28 grados. Tenemos en estos momentos, el termómetro de TELCH indica 19,6 grados de temperatura. El Camp Delch, de lo acabamos de escuchar, tiene una larga lista de necesidades, comenzando por la más acuciante, el agua. Los agricultores temen al cierre del grifo del trasvase Tajo Segura, también a los efectos del cambio climático que ya se están notando. Reclaman precios justos y acuerdos europeos comerciales ...más ventajosos para nuestros productos... ...se necesita más mano de obra... ...y menos burocracia para usar la que hay... ...y con la granada mollar en plena recolección... ...piden más seguridad para frenar los robos... ...los hombres y mujeres del Camp del ...siguen adelante... ...invirtiendo en la modernización de sus cultivos... ...apostando por la agricultura ecológica... ...fomentando el producto local... ...y movilizándose para reclamar el agua... ...pero sobre todo... ...para reclamar el apoyo de todos ustedes el apoyo de la sociedad. Hoy, además de las necesidades del Camp Delche, les hablaremos de la inauguración del Polideportivo de los Palmerales, de que tuvo lugar ayer y que rinde homenaje a una atleta ilicitana de Sire Segarra. También recogemos las colas que se formaron ayer en el Centro Polivalente de Carrus con el objetivo de conseguir de forma presencial los bonos para renovar electrodomésticos que el Ayuntamiento lanzó, ha lanzado en esta campaña.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 casi lleno, los jugadores blanquiverdes saldrán motivados ante el gran rival que es el Real Madrid. Las peñas de aficionados además tienen previsto realizar una sonora pitada en protesta por los errores arbitrales que se han sufrido y además mostrarán pancartas rojas para decir basta ya. La Glorieta con Rosmar y Alonso was running blind like a silver line in love Lo hemos escuchado en la entrevista que acabamos de realizar a la presidenta de la Asociación de Mujeres y Familiares del Ámbito Rural, Teresa Antón. Ayer eh, tuvo lugar eh, pues, el acto para celebrar el Día Internacional de la Mujer Rural, que fue el pasado sábado y que, pues, debido a la fireta, lo trasladaron a ayer martes. Visitaron la finca Los Invernaderos de la agricultora Clara Guilló, una de las pocas mujeres empresarias que ha apostado por continuar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 ...es la que nos hace daño, no bueno, daño. Tere Antón además ha reclamado el agua de riego... ...mejorar la cobertura para utilizar las nuevas tecnologías... ...y reforzar la seguridad. Antón ha mostrado su preocupación por los robos... ...que se están produciendo en algunas pedanías del sur... ...donde se concentran los cultivos de la granada mollar. Ha denunciado que algunos agricultores... ...han sido amenazados por los ladrones. Otra vez son los robos... ...y están llegando a amenazar a, a la gente...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 absolutamente indeseadas. Además anunció que el grupo socialista llevará al pleno de este mes una moción para exigir a las compañías de telefonía móvil una mayor inversión para mejorar la cobertura en las pedanías. También pedirán a la subdelegación del gobierno que facilite los trámites para la contratación de inmigrantes en las labores agrícolas.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 También gestión de desahucios y ayudas al pago del alquiler o de la hipoteca en este momento de inflación. De hecho, en este primer año, piloto de la oficina, se han destinado más de 470.000 euros al pago de alquileres e hipotecas de personas vulnerables. Según el concejal de Bienestar Social, Mariano Valera, cada vez son más las familias que acuden a estos eh, servicios y sin ningún perfil. Hay de todo. No hay un perfil actualmente...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 Polideportivas y nuevos vestuarios, entre otras instalaciones. Este lugar pretende ser el punto de encuentro de vecinos y además está dedicado en homenaje a una atleta ilicitana, Desiré Segarra. Es una noticia que nos cuenta Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Este martes se ha inaugurado el Polideportivo de Palmerales, recientemente reformado. Se ha actuado en 4.500 metros cuadrados para remodelar la pista polideportiva.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 El alcalde también dice, dijo ayer que hay inversiones edusi pendientes. Va a salir de inmediato a licitación el nuevo pabellón adaptado en el cementerio viejo con una inversión de 11 millones de euros. Y está prevista la licitación de la ladera del río y la fachada del colegio Casablanca y del barrio Porfirio Pascual. Además, el alcalde respondió ayer a las acusaciones del Partido Popular en torno a la última sentencia del Mercado Central. Según Carlos González, es un disparate jurídico exigir al equipo de Gobierno responsabilidad patrimonial por la indemnización del 3% impuesta por la jueza. González ha recordado al Partido Popular que durante el Gobierno de Alonso se tomaron decisiones que ahora han tenido que pagarse las indemnizaciones, como los despidos de los trabajadores de la estación Fénix por su cierre, o a los herederos de Miguel Hernández por anular el convenio para mantener el legado en Ilche. En el análisis político, quien nos está pidiendo a nosotros responsabilidad patrimonial es quien ha tenido condenas.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 En nuestra compañera Marga García estuvo en el centro polivalente de Carrús porque la venta presencial de bonos para la renovación de electrodomésticos generó colas larguísimas desde primeras horas de la mañana de ayer provocando la indignación de muchos ilicitanos que pese al madrugón se quedaron sin esos bonos. Muy buenos días, Marga, cuéntanos. Buenos días, Ros. Pasadas las 10 de la mañana y ayer en el centro polivalente de Carrús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 Y ayer en el Centro de Congresos se presentaron por parte de la Asociación Española de los Componentes para el Calzado las tendencias para la primavera-verano de 2024. Los colores hiper brillantes se pondrán de moda con neutros cálidos para dar ese balance entre el mundo digital y el físico. Además, los adornos y materiales reciclados serán los alternativos al cuero, una moda más sostenible para un sector que debe, según el presidente de AEC, Manuel Román, formar equipos creativos y emprendedores para avanzar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 Copay, extenso colorido y stock permanente en pieles de vacuno, serraje afelpado y baquetillas. Copay, desde 1993, al servicio del fabricante de calzado. Estamos en Pablo Picasso 68, Elche.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 Hola, Soc Organic. Després del sector Quint i el Pla, passem al Següen i L'Altet, Torrellano, Arenales del Sol, el Barri de Pont nou i Carruso Est. Amb la vostra ajuda, envecheme totes els residus orgànics per a convertir-los en compostatge i contribuir des dels amb el medi ambient i l'economia circular. Tens algun dubte? Te el resolem en Es un missatge dute elche i Ajuntament dels. Ja saps tot el que es descompon al maror.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 El Club de Natación Alfa Ilicitano lanza su campaña de captación de talentos. Buscamos nadadores de entre 8 y 12 años para integrar en el equipo base con un proyecto consolidado en uno de los principales clubes de natación de Elche. Queremos sacar el mayor potencial de nuestros nadadores. Si quieres formar parte de nuestra gran familia, infórmate en el 647-898-893 o en el Facebook o Instagram de Alfa Ilicitano.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 Pasan 20 minutos de las 9 de la mañana y es tiempo hoy miércoles de la tertulia periodística. Hoy con nosotros se encuentra Pedro Soriano. Muy buenos días, Pedro. Muy buenos días, encantado. Y Gaspar Maciá. Buen día, buenos oh. días, Gaspar. Hola, buen día, buenos días. De nuevo tenemos que hablar del mercado central. El viernes el alcalde y su socia de gobierno, la portavoz de Compromís, eh, convocaron a los medios para dar a conocer la sentencia, dijeron. ...que había sido la sentencia que eh, eh, dicen que ha sido favorable para ellos... ...porque es ajustada a derecho la resolución del contrato con Aparcisa. Eso sí, eh, dijeron que se ha impuesto una indemnización, se ha condenado al ayuntamiento a pagar una indemnización... ...pero el alcalde dijo que la va a pelear porque consideran que tienen argumentos suficientes... ...para librarse de ese 3%. El Partido Popular, Ciudadanos, dice todo lo contrario... ...que esa sentencia condena al Ayuntamiento... ...e incluso habla de lucro cesante... ...que ese 3% no es de lo que es... De, solo de, la, de los 10 millones... ...que tenía que invertir a Parcisa... ...para construir el nuevo mercado... ...sino que también habría que calcular... ...lo que ha dejado de percibir... ...por esa actividad, esa explotación del nuevo mercado... ...por 40 años, que estaba estipulado así en el contrato. Y así están las cosas. Diferentes interpretaciones. Ayer, en la tertulia política, PP y PSOE así lo pusieron sobre la mesa. ¿Vosotros qué opináis? ¿Esta sentencia condena al ayuntamiento a pagar la indemnización que puede ser más de 300.000 euros...? Pues, como siempre, la botella está medio llena, medio vacía, según desde el lado donde la mires. Esto lo hemos dicho aquí ya, Rosmarie. O sea, sí. Aquí hemos dicho que el ayuntamiento podía hacer lo que hizo, pero que debería de pagar un precio por hacerlo. Efectivamente, pues está ajustada a derecho. Está ajustada a derecho, pero en tanto y en cuanto también conlleva una indemnización a la empresa. Que digan que es por lucro cesante, por lo que sea, me da igual. Eh, ...gato blanco que gato negro... ...el tema es que es, es el 3%... ...el ayuntamiento que ha hecho, pues lógicamente por recurrirla... ...el ayuntamiento tiene sus servicios jurídicos... ...tiene sus abogados... ...y recurrirá por ver si cuela... ...bajar esa indemnización... ...que habrá que pagar, por supuesto que habrá que pagar... ...que ya sabemos que mínimo... El, ...o sea, máximo el 3%... ...a algunos les parecerá mucho... ...a otros les parecerá poco... por por haber dado, digo, por las asociaciones que estaban en contra de, de esa construcción del centro comercial y tal, pues parecerán que todo precio vale para evitar que ahí se construyese el, el mamotreto que se iba a construir de aparcamiento, sobre todo de cinco plantas. ...entonces bueno, pues ahora recurrirá al Ayuntamiento... Pues ...seguiremos esperando que se solucione el contencioso... ...porque es un contencioso... ...y veremos a ver si consigue pues un medio punto, un medio punto... ...que yo creo que no, yo creo que, el, que esta sentencia se va a quedar ahí... ...se va a quedar en ese 3% de indemnización... ...no soy experto pero, pero, me lo, pero me lo imagino... ...y ese será el primer capítulo, luego está el otro... Que el otro ...bueno, ese, ese. De, de ese capítulo vamos eh, a hablar inmediatamente del otro... ...del mercado provisional... Gaspar, la sentencia, uh -huh. eh, la sentencia, ¿te la has leído? <risa> son sí, 20, bueno, son 20 22 folios y voy por el tercero. <risa> no, bueno, he leído pues, todos los resúmenes que se han publicado en la prensa y todo eso porque ahí están los... ¿qué es decir? los Pero el quid de la cuestión, ese 3% que establece la jueza, no, es que la jueza sobre lo no que... No, no pone una cantidad, no. dice que un 3%... Sobre lo que... Sobre, el, sobre el, el contrato. Sí, Claro, pues bueno, pues será interpretativo, habrá una batalla legal y tal, uno dice que más, el PP decía que millones, ahora dice que cientos de miles y eh, tal, entonces, pues bueno, pues serán los tribunales los que decidan, luego habrá recursos, habrá tal y esto continuará. Pero bueno, en cualquier caso se ha solventado lo principal, que es que estaba bien rescindido el contrato, con lo cual se da luz verde a, a, a que ahí se nos presente un proyecto. ...porque hasta ahora no se nos ha presentado proyectos... ...se nos han presentado unos dibujos y unas cosas y tal... ...entonces yo creo que hay que mirar la luna y no al dedo... ...es decir al final esto tiene su curso legal... ...y se le pagará más o se le pagará menos... ...todas las acciones de este tipo de roturas de... ...de ruptura de contratos, pues la vida civil y en la vida cotidiana... ...pues tienen las consecuencias que, que tienen, no más allá... ...entonces, pues bueno, se le indemnizará con la cantidad que haya que indemnizarle... ...pues el ayuntamiento peleará en los tribunales para eh, justificar que no le pague nada... ...porque ya se sabía, se, se venía en el contrato que se habían restos... ...pues no se le pagaría y tal... ...pero bueno, eso será ya otro, otra vía... ...pero bueno, en principio... Eh, ...queremos saber qué es lo que se va a hacer ahí... Eh, ...se presentó en su día un boceto... ...y unas ideas... Mm, ...sobre el tema del ocio y gastronomía y tal... ...pero bueno... Eh, ...yo creo que hay que darle vueltas a... ...a proyecto porque... Claro, y vosotros pensáis no que el alcalde... El, ...este equipo de gobierno está actuando correctamente... Eh, ...en cuanto a que presentó esos bocetos sobre el mercado gastronómico... ...y no ha, por ejemplo, establecido o convocado un concurso de ideas... Ya, bueno. ...para ver eh, qué se puede hacer en el viejo mercado... Sí, fue una sorpresa para todos, ¿no? Un día nos desayunamos con sí. que el alcalde sacaba, como dice Gaspar... ...unos dibujos, unos bocetos... ...y esbozaba una idea de lo que era su, su idea... De, ...de establecer allí una cosa gastronómica, cultural, uh -huh. abierta... ...porque se, los dibujos hablaban de que eso estaba abierto... ...había una planta arriba... Uh -huh. ...no sé, ha sido extraño, ha sido extraño el procedimiento... ...porque lo normal podía haber sido que se hubiese convocado... ...o no se hubiese convocado, se hubiese encargado un equipo técnico de tal... Eso a veces también lo hacen las administraciones, otras veces con. Lo que pasa es que cuando se, con, se recurre al concurso público, pues a veces, según el presupuesto, es europeo y entonces hay que. Mmm, claro. se, va, se va más allá en el tiempo. Bueno, la, la entrevista que le realizamos en Teleelcha al alcalde en septiembre dijo, no. el, uno de los titulares que dio, es que antes de finalizar el año saldría a licitación el proyecto para la construcción del mercado gastronómico. Claro, con lo que... que proyecto tiene que haber. ...si sí, quieren sacarlo a la licitación... ...están preparando los técnicos municipales... ...en base a los dibujos que... ...que se, que presentaron. se, que se presentaron... ...eh... ...claro, al final... ...hay que pensar en en, en... ...en un proyecto de ciudad... ...y un proyecto eso que tanto se dice... Que, ...que algunos le echamos en falta... ...y el ayuntamiento, el equipo de gobierno... ...el alcalde dice que ellos tienen un... un ...perfectamente definido ese proyecto de ciudad... ...que no sabemos muy bien... Aparte de Ciudad Verde, que eso aspirará a todas las ciudades, de, de, más o menos de, de, de occidentales, aspirarán a ser una Ciudad Verde, porque si no, además eh, será por obligación. Pero bueno, quiero decir que al final, eh, yo creo que en sitios emblemáticos, y es un sitio emblemático, se pierde la oportunidad de, de ver qué opinan eh, los profesionales y la ciudadanía mm. en cuanto al futuro. Ahí vamos a ir todo al. al ...al centro gastronómico de ocio, no sé qué tal... ...pero bueno, eso es lo que hace realmente falta... ...en el centro, a lo mejor hace falta otro proyecto... ...de otro tipo, que sea un revulsivo... ...para que la gente no solo venga a comer y a tal... ...sino a pasar una jornada o media jornada... ...en torno a algo a algún tipo de actuación, de cultural... De, ...en fin, de otro tipo, yo tampoco sé... ...porque eso habría que estudiarlo muy bien... ...viendo tendencias... Pero ...claro, aquí ahora parece que aquí lo que necesitemos... ...siempre sean eh, temas de hostelería, ¿no?... ...entonces yo no sé si llegará un momento... ...en que habrá que poner zona saturada de hostelería... ...porque tenemos todo el centro lleno, afortunadamente... no ...era algo que se echaba en falta... ...pasear por aquí hace unas décadas... ...y, y había cuatro sitios para comer, ¿no?... ...ahora está todo lleno... ...de establecimientos y vemos que la gente está... ...vamos, hay mucha afluencia... ...la cuestión es, si metemos 15 o 20 establecimientos más... ...en el centro, ¿qué pasará? ¿Seguirá viniendo gente y será un foco de, de atracción... ...también para municipios vecinos... ...que vendrán aquí a tomarse unas tapas o a cenar y tal... ...tranquilamente, o, o se saturará y entonces habrá una huida... ...no lo sabemos... ...entonces yo creo que eso habría que plantearse... ...igual que el mercado... ...yo me parece un poco exagerado... ...construir un mercado ahora... ...en la, en la ladera... ...en una situación bastante conflictiva... ...por los temas que estamos viendo... ...de hundimiento y demás... ...que necesitará ahí una, una inversión en ...vamos, en lo que son los... Eh, la, ...la estructura del edificio... Eh, ...entonces pues y los cimientos y todo eso... ...será muy grande... ...pero para cuántos... ...para 12, 15 placeros... Mm, eh, ...sabemos que los mercados están en recesión en todos los sitios... ...los mercados tradicionales, lamentablemente... ...porque los mercados centrales han sido siempre un punto de reunión... ...pero bueno, los hábitos de consumo ahora, sobre todo la gente joven... cuántos jóvenes, ...cuánta gente de menos de 40 años va a los mercados municipales... Eh, ...y los propios placeros lo, lo dicen, ¿no? Sí, no entonces, sí. entonces, bueno, hay que replantearse plante yo creo que todo eso... ...antes de que meterse a hacer unas inversiones y unas obras... Que, que pueden tener un impacto muy grande en el caso. Pues del el alcalde lo tiene claro. claro pues Va a no. seguir adelante con el mercado provisional. Tienen Pimesa, está haciendo el proyecto definitivo ya para consolidarlo ahí, donde está. A pesar de la alusión de, de las alegaciones a la modificación del plan general para permitir legalizar esta actuación en zona verde, ¿qué se puede hacer con el mercado provisional? ¿Qué alternativa tiene el equipo de gobierno? Peso y compromiso, porque los dos dicen que eso es el mal menor, que por eso se queda donde está, porque es el mal menor. ¿No? Yo, yo no, bueno, si dicen eso, pues me parece muy pobre el argumento, ¿no? O sea, pues, que, ¿El argumento del compromiso es ese? Como me tienen que cortar el brazo porque pues me corten solo la mano, ¿no? O sea, vamos a ver, ¿no? O sea, sí. eso no, no es un argumento. Yo no, yo, no, yo no sé si la alternativa sería buscar un... Porque efectivamente la Plaza de las Flores está saturada de establecimientos de, de restauración y de, de bares. Si podemos mm. contar 20, ya. O sea, le vamos a sumar otros 12, como dice Gaspar, ahí en el, en el mercado. Aparte de que la corredora, eh, eh, con todos los parabienes del efecto de peatonalización que ha tenido, pues también se está salpicando de establecimientos dedicados sí, a la restauración. pero hay una ordenanza que los limita. Sí, pero bueno, vale. claro, claro, Pero hay claro, bastantes. la corredora eh. hay 6 o 7 locales cerrados... Entonces yo yo sí, yo mi, mi, no hay un porque boom, aquí hay que mojarse no no puede decir oye no quiero el mercado no quiero el mercado provisional no quiero el mercado gastronómico no quiero nada bueno entonces usted qué quiere o sea bueno pues yo mi mi eh, creo que lo he dicho aquí alguna vez que otra mi mi alternativa es buscar en el emplazamiento del mercado central el el el, el suyo el propio el, el, el, de, el de siempre un uso mixto claro placeros eh, ni tantos bares Y a lo mejor tampoco hacen tantos, falta tantos puestos de venta en la plaza, porque como dice Gaspar, pues la juventud, yo estuve el otro día casualmente en el mercado de la plaza de Barcelona. Ah, la verdad, me ¿No estuviste en el provisional? ¿Ninguno de los dos habéis estado últimamente en el provisional? Bueno, yo estuve hace una... Yo creo que hace 8 o 10 días. ¿Y cuántos ahí. puestos hay? ¿Pocos? Bueno, no los conté. Lo que veo es que el bar cada vez es más, más grande. Más grande. Sí, Entonces, ¿qué es? ¿Un mercado está, provisional o una está, terraza ya, y un bar? Se están ya, cerrando ya, ya. puestos de mercado, lamentablemente, porque son negocios que no funcionan uh -huh. y tal, y es una lástima que se cierren, y el bar, pues, ¡pum!, los coge. Entonces, claro, al final, <risa> medio bueno, pues, mercado... En en el el bar. de la Plaza de Barcelona, parecido, o sea, sí. El, no, pero es que es eso es lo que está uso. apuntando sí, Gaspar, es muy importante, porque está pasando con ese oh, bar, cada vez plaza, se amplía más. Yo voy a todos los mercados porque me voy a caminar y donde me coge, pues compro, a veces solo, a veces con mi mujer. Y yo en la Plaza de Madrid he estado allí, he comprado y tal, pero claro, en todos los sitios hay puestos cerrados, bastante. El único que no hay era en el de San José, que se hizo una oferta, que ahí también voy a comprar con frecuencia, Se hizo una oferta muy concentrada y entonces hay si hay dos puestos de carne, porque hay dos puestos, dos de verdura, vale, pero hay uno de congelado, hay uno de pescado, tal, quiero decir que se hizo una oferta que es gestionada, gestionada hmm. por los propios placeros, muy concreta, entonces funciona eso y tiene su droguería, su establecimiento de, de perfumería y droguería al lado y tal, y su barra, pequeña barra y tal, que también tiene movimiento. Entonces, esa oferta está bien porque está muy concentrada y muy bien pensada. Pero efectivamente, tanto en la Plaza de Madrid como en la de Barcelona eh, y, en la, y en el central, hay puestos cerrados. Entonces da una impresión eso bastante, bastante mala. Pero claro, al final, sí. yo lo he comentado una alguna, alguna vez, yo hace el, un par de años, bueno, justo antes de la pandemia, estuve en Salamanca, ¿no? Tiene un mercado central al lado de la Plaza Mayor, precioso, y estuvimos sí. recorriéndolo y tal. Se renovó, toda la planta baja está vacía, y un puesto dos, porque son, o sea, la planta sótano, que habían dos plantas... Y preguntando ahí, dice, es que claro, este proyecto que el ayuntamiento nos metió a los placeros, renovamos el mercado y tal y cual, pero claro, la gente, viene, solo vienen turistas a hacerse fotos aquí delante de los mostradores de carne que hay allí, que son espectaculares. Claro, y son las tendencias que estamos observando uh -huh. en los mercados. Entonces, por eso digo yo que hay que, antes de hacer una obra ahí, que perdurará en el tiempo uh -huh. y tal... ...pues hay que pensar muy bien si, y convence, tratar de convencer a los placeros... ...de que si se va a renovar, a rehabilitar el, el antiguo edificio... ...del Mercado Central, pues pueden venirse aquí... ...y, y, y ver si el parking ese de José María Buc... Claro. ...desde el corazón de Jesús hasta la avenida de la Comunidad Valenciana... ...se puede hacer y que eso sea un poco el, el parking del Mercado Central junto con el de, claro, es que el del MAE tampoco es que esté a 300 kilómetros, y, y el del y, Gran y, Teatro tampoco. Claro, y entonces, y, y entonces por eso os pregunto, en y de es y tal, que eso que sea es, lo más, es lo más lógico. eso podría ser lo más lógico. ¿Por qué tenemos dos mercados? ¿Por qué creéis que el equipo de gobierno actual ha dejado dos mercados? Porque va a las elecciones con estos dos mercados. Eh, el, el central y el provisional. ¿Por qué no ha podido eh, eliminar ese mamotreto que hay en la avenida de la Comunidad Valenciana? Sí, o sea, proyectar quiere decir que claro, vamos claro. a tener un solo mercado sí. en lugar de tener esto, claro. esto aquí y lo otro allí. Claro. Pues, pues no lo sé, porque hay una fuerza oculta que yo desconozco porque eh, partidos tan... Eh, con ...progresistas como el Partido Socialista y Compromís... ...de estar manifestándose delante del mercado provisional... ...por la barbaridad ecológica que se había cometido... Uh -huh. ...en la ladera del río, de la noche a la mañana... ...cuando están en el poder, pues sin dar, yo creo... ...cumplidas explicaciones... Eh, No sé, un día yo pregunto aquí, pero es que es la fuerza de los placeros, porque a lo mejor es la fuerza de los placeros la que dice que no van a volver de ninguna manera al mercado central. No, pero como... el proyecto era volver al mercado central claro. con aparcamientos, claro. con aparcamientos. pero Por eso digo que, que que que ha llevado a tomar esa decisión tan diametralmente opuesta no, pues... a la a la a la de su programa electoral de, de hace cuatro años. ...probablemente no, sea no, pues, no la intención ¿verdad? de zanjar un tema... ...ni ¿verdad? tú ni nadie, eh, más o menos, yo tampoco lo entiendo... ...pero zanjar como, un tema a base de cañonazos... ...porque bueno, como matar mosca claro, a cañonazos, ¿no? O sea, ...claro, por eso eh, que, o sea, que no, se ha, no se ha reflexionado suficientemente... ...igual que por ejemplo con el tema del Palacio de Congreso... ...la ubicación, la mayoría veíamos que Carrur no era el sitio... ¿Mm? Eh, pero les costó caer del costó. burro. Entonces, claro, aquí resulta que han mantenido una postura, luego cambiaron eh, tal y, y ahora han, han, han cambiado más al decir que van a construir un edificio. Yo, la verdad es que eh, me, me, en fin, me sabría mal ver ahí un edificio, aunque este da igual, porque claro, al final <risa> este es provisional, pero ya lleva dos años, bueno, que lleva es, seis o siete años. Pero es provisional, pero, parece que es fácil sí, sacarlo. Sacarlo, claro. ...y yo lo que me gustaría es ver ahí... ...por el, el de nuevo el, el la, parque la vida, ese... Claro. ...con su jardín y tal y cual... ...que no estamos sobrados de jardiner ...en la zona centro... Uh -huh. eh, ...no están los, la gente que vive aquí... ...entonces claro, el problema es que... ...no hay una... ...no vislumbramos por qué se ha tomado esa decisión... Eh, eh, y, eh, ...atendiendo al interés general... ...no al interés de sí, un sí. determinado colectivo... ...sino al interés general... Es, sí. ...eso mm, conviene al interés general... O, o bueno, hay que buscar otra solución, eh, no lo sé, yo al final creo que hay que entre todos buscar la mejor solución de futuro, y la mejor solución de futuro no pasa, a mi entender, por hacer un edificio ahí en una zona tan, tan delicada como es la ladera, eh, por muchos motivos. Pero es que yo creo y, que la mayoría de personas están por esa labor, la, incluso la oposición también lo dice, hasta el Partido claro. Popular… Sí, sí, sí, parece que estamos de acuerdo. Todos, todos, todos estamos de acuerdo, de pero el equipo de gobierno se ha empecinado en dejar aquello claro, eh, el, definitivamente. No Y el PP ahora eh, lanza su propuesta de. Sí, bueno, en fin, yo, esa es Roo, otra lo veo cosa. Es muy voluntarioso y muy tal, y lanzando propuestas y tal, pero algunas creo que debería pensar un poco más. Sí, sobre el, todo el, rescatar ese aparcamiento claro, antiguo aparc de la más, pescadería. El aparcamiento, el aparcamiento de, que había ahí, ahí estaba la, el edificio de la pescadería. Bueno, edificios multiusos de pescadería mm. y, y, y, y oficinas municipales, popular. que era horrible ahí como estaba eso. Era horroroso. Era horroroso. Entonces, <risas> tenía debajo un aparcamiento para un uso que nunca se supo, porque precisamente el otro día estaba comentándolo con el exalcalde, Diego Macía. Eh, tal, dice, si es que ahí había no, no, no cabía ni, nada no, no, no cabía eh, ni 30 coches ahí porque eso es una cosa que se hizo, no se sabe que si era para, uh -huh. para entrar camiones y tal, pero tampoco porque no permitían el acceso a uh -huh. las alturas entonces claro, ahora intentar rescatar eso que Pablo Ruth dice, no, van a, van a ser 120 aparcamientos de los cuales una parte van a ser para los placeros y otra va a ser para el uso de la gente que entonces en conjunto si son eh, ...80 o 90 plazas... ...eso uh -huh. es como el plaquín del Gran Teatro... ...no, di, no crea distur, no, disturbios en la zona de ahí... ...porque entrar y salir 80 o 90 coches... ...claro, no van a salir todos a la vez... ...quiero decir que no... Una, ...ahora están pasando por el carrer Mayor... ...siguen pasando coches sin parar... ¿no? ...por el carrer Mayor de aquí de la Vila... ...entonces bueno, pero, pero claro, es que no cabe ahí... ...con su planteamiento... ...habría que excavar mucho más de lo que había... Sí. para hacer un aparcamiento de ese tipo entonces no digo que no se pueda hacer porque si hablas con los arquitectos tal, sí, se, sí, te se dicen puede, que cosas. puede hacer seguro pero eh, bueno se el agujero de... está el agujero está sí. más claro, o menos. Lo no lo y la paro. estará, estará paro. rellenado la de plaza escombros de las flores hay una superficie enorme sí. que se puede levantar y se puede hacer todo para abajo cuatro plantas y las que haya haga falta pero bueno ese no es el objetivo claro. de meter aparcamiento aquí de todas formas quiero decir yo tampoco eh, hay que ser maximalistas, aparcamientos en centros históricos hay en todas las capitales, muy controlados y muy tal, entonces uno estarán al lado de la catedral, otro estarán tal, pero claro, lo que hay que hacer es aparcamientos disuasorios, eh, yo no me planteo eh, el decir, si yo vengo al centro de Elche desde una perspectiva de gente que viene de fuera, porque yo tengo amigos, por ejemplo de Alicante, mm. que vienen y dicen, oye, ...el aparcamiento ese del MAE es magnífico y tal... ...aunque para salir está un poco así... <risa> ...complicado, pero... ...porque estar allí, estar el Parque Santa María... Sí. ...que es decir, que es un aparcamiento sí. magnífico... ...el del Gran Teatro está ahí... ...bueno, y no digamos el del Centro de Congresos ...que está, pues, está... ...está también está, en el centro... ...está en el centro, es. claro... ...entonces, claro... Eh, ...todo eso pues también es para el mercado... ...para dar servicio al mercado... ...es que un aparcamiento del propio mercado... ...mercado pues... Va a ser complicado, pero habría sí. que buscar esas soluciones de forma que los clientes del mercado central tuviesen como hay en Alicante, por ejemplo tuviesen eh, descuentos en los aparcamientos No hay tiempo para mucho y no quería solo monopolizar el debate sí, con problema, el mercado central para, eh, para Vamos con los últimos años, minutos años. no, porque, bueno, eh, las inversiones aquí ahora todo el mundo saca pecho de que si la diputación invierte más de lo que Compromís dice que invierte que si la Generalitat va a pagar y compensar la deuda y Chimo Puig vino incluso para firmar el convenio y que si los presupuestos, ahora todos están de acuerdo en que Pedro Sánchez nos ha olvidado, ahí sí, incluso el Partido Popular, pues el Partido Popular eh, mostró ese manifiesto o quiso hacer ese manifiesto para incluir a toda la sociedad, empresarios, sindicatos, a todo el mundo para reclamar eh, haciendo frente común. ...al gobierno de Sánchez... Que, ...que no nos castigue tanto... ...que no nos ponga a la cola de las inversiones... ...tenemos un déficit en la provincia... ...que es, eh, bueno, sangrante... ...lo sabemos claro. porque lo sufrimos... Eh, ...con trenes tercermundistas... ...con comunicaciones... Uh -huh. ...que brillan por su ausencia... ...bueno, eh, sí... Mm, ...sí a lo segundo, ...pero también te digo que... Hombre, ...tampoco es que la provincia de Alicante... ...esté totalmente huérfana de, de comunicaciones... ...tenemos ya más de 10 millones de pasajeros en el aeropuerto en el mes de septiembre, tenemos una Sí, red, pero los pasajeros rediaria. que llegan al aeropuerto de Elche, ¿cómo, cómo sí. se trasladan a la ciudad? Lo último que se ha hecho en, en inversiones ha sido los nuevos accesos al aeropuerto por carretera. Sí. Yo soy el que más se queja aquí del tren, ¿eh? Ese título no lo, No, no, ¿Y no y la, lo quiten. Y del aeropuerto también por, me quejo yo mucho. Porque soy porque... el que va a Alicante en tren y sé el chicharra que tenemos de tren sí. entre Murcia y sí. Alicante. Y eso es imperdonable. Y que en los presupuestos generales del Estado... Eh, eh, con esa incidencia de más de 10 millones de pasajeros en el aeropuerto, con ese tráfico que hay entre Murcia y Alicante, pues me parece, me parece infame. No, no, <coughs> vamos a ver, si nos quejamos, <coughs> perdón, quizás en, en, no voy a decir Zamora, quizás en Teruel, que ahora están luchando por la Agencia Espacial uh -huh. y no tienen tren, y, y es una de las, de las cosas que se piden para tener la Agencia Espacial, pues... Eh, si nos quejamos los de van decir, pero vosotros si vosotros tenéis av en Orihuela, av en Elche, av en Alicante, tenéis un aeropuerto qué tal, tenéis una red de, de, que ahora se va a desdoblar el carril entre, entre Crevillén y Orihuela, se va, se va a desdoblar la autovía que va para Murcia, se va a hacer un tercer carril, eso sí que están los presupuestos. Es decir, pero claro, nosotros tenemos que seguir exigiendo y tenemos que seguir en cuanto que... ...somos una provincia muy importante en este, en este país... ...que estamos eh, ahí contribuyendo en turismo, en agricultura... ...en industria, en eh, innovación, en muchas cosas... ...y hay veces que estos agravios... Resultan sangrantes este ejercicio. No es que resulten sangrantes, eh, de, de, la no. propia patronal empresarial dice que resta competitividad a las empresas. A ver, sí, bueno, la, bien, la, <risa> tendríamos que hablar en otro capítulo de, de las reivindicaciones de los empresarios muchas veces porque, vamos, en otras cosas son bastante. Claro. Pero los pacatos, necesitamos ¿verdad? aquí sí, para sí, reivindicar sí, esas claro, infraestructuras. Claro, claro que sí, todos vamos somos necesarios, sí. Claro, no, sí, eso está claro, pero vamos a verlo. Aquí partimos de una. Partimos de una idea que era que eh, la, los empresarios de la provincia no se pusieron de acuerdo cuando uh, estaba el trazado del AVE para decir, no, la estación hmm. tiene que ser eh, en el, el aeropuerto. Che. Ah, bueno, en el, el, el aeropuerto, sí. Sí, sí, sí, sí eso sí, habría sí. sido entonces, la, que, la, la Como, mejor Alic como sí. Alicante quería su terminal, hmm. pues entonces se hizo su terminal ahí. Entonces ya el aeropuerto ya veremos. Entonces, claro, partimos de la base, ahora se está intentando, durante, desde hace 20 años lo menos, recuperar la variante Torrellano esa, que es en lugar de meterse por San Gabriel, pues hacerla por detrás de, de, de, y, sí. y, y bajar hasta el aeropuerto y de allí tal. Bueno, y, y de allí y llegar a Estelche, bueno, pues si es que nosotros... Estelche Murcia. Vamos a ver. ...qué diferencia hay para la estación de Elche... ...para ir a Matola o ir a, ir a, a IFA o a Quiero decir ...que al final son unos pocos kilómetros más pero que... ...claro, pero aquí el alcalde de, de turno de Elche... ...o la alcaldesa, era... ...no, no, no, Elche tiene que tener su estación también... ...y el otro está. entonces claro, aquí todo el mundo... Eh, ...quiere, tiene, quiere quería su estación del AVE... ...luego los resultados ya los vemos... ...llevamos un año ahí con una cosa de risa de dos trenes... Horarios, horario, en fin, y, y que, ...habrá y, quien le pega... Claro. Que, que habrá quien ...sí, le pega, ¿eh? por supuesto... Y con, ...entonces ahora las protestas, no que sé... ...que si van a Chamartín, no sé qué... ...pues bueno, habrá gente que le vendrá bien ir a Chamartín... O sea, el, sí. lo, lo Hoy momento. lo que se publica, se ha incrementado el tráfico... ...entre la provincia de Alicante y el norte... ...en un no claro, sé de viajeros... ...claro, ver, porque sí. además... ...bueno, quiero decir que para los que uno viene mal... ...otros viene bien... ...entonces al final resulta que tenemos que, que centrar la idea... Y, ...y decir, vale, vamos a protestar porque efectivamente no viene dinero... ...entonces esta empresa es muy competitiva... ...o sea, esta empresa, esta provincia es muy competitiva... ...y entonces necesita inversiones para... ...no estamos mal, esta vez, excepto el tren, que quizás sea el, el, el fin, el problema... ...pero bueno, también se invirtieron unos cientos de millones... ...en fin, no recuerdo cuánto en el aeropuerto, ¿no?, cuando se renovó y sí, tal... Sí, sí, se cambió, ...y eso se le, dio, le dio una, un impulso... ...entonces hay que seguir reivindicando efectivamente... Eh, ...si sí, a primera vista los presupuestos... ...tratan fatal a, a toda la provincia... ...y luego caso por caso también aquí Elche... ...entonces ya ha venido Chimopuch a intentar... De, ...no, no, como nos transferirán 300 millones para... para ...la Ronda Sur... Para, para, ...para hacer otra, nosotros invertiremos aquí... ...pero los 300 millones de este año que tra iban a transferir, no lo hemos visto, quiero decir, no, no. O se han tra trasladado. Pero, pero el alcalde sí, dijo eh, en su discurso institucional sobre lo de la Ronda uh -huh. Sur, que estamos esperando esos 300 millones de la Generalitat, que ya ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de la Generalitat sí. para transferir las competencias y a ser Pimesa. el ayuntamiento Pimesa. Pimesa quien se encargue de ejecutar lo que, sí, el último tramo pues que, que falta aquí de la aquí Ronda lo, Sur. Lo que funciona bien como es Pimesa, <risas> pues claro, todo le local San Antón a Pimesa. Ahora la ronda sur, a Pimesa también. El mercado, sí. a Pimesa. el mercado provisional, a Pimesa. La ampliación del parque, pues ahí está a Pimesa con, con, con... Claro, entonces... Con la pues, cruz. Bueno, oye, si tenemos <risa> algo que funciona bien, entonces es bueno aprovecharlo, pero ahora vamos a ver que, porque al transferirlo, no sé qué, ya no hace falta renovar el, el informe ambiental este, que está caducado. Uh -huh. O sea, que, uh -huh. es que esto es todo el colmo, o sea, es que se hace un informe y caduca porque no se ejecuta. Es que esto es un desastre, la administración pública española... ...está funcionando aún en los tiempos de la RA... ...y entonces claro, al final resulta que ves como... ...se pasan plazos y se pasan tal... ...y, mm. y dices bueno, los, los técnicos municipales están... A, atascados ahí porque tienen infinidad de proyectos, los concejales se quejan de que no pueden, eh, muchos proyectos, acabarlos a tiempo para presentarlos a fondos europeos, a fondos tal. Nos quedan siete entonces, meses de, pff, entonces, de claro, proyectos, final, de anuncios. De, no, pero el problema ya no es de anuncios, el problema es que luego no se ejecutan, es que lo grave es que la propia administración no sea capaz de cumplir sus plazos, Y, ...y hacer unos proyectos, se trata de presentar un proyecto... ...a una convocatoria de, de lo que sean de fondos... ...y que los pierdes porque no llegará tiempo... ...entonces la opción tiene que ser contratar a personas externas... ...y profesionales externos que vayan sacando toda esa faena... ...entonces al final la colaboración público-privada... ...que muchos pues, los políticos se llenan la boca diciéndolo... ...tiene que ser en ese... En, en temas sí, como pero este. a veces la contratación externa tampoco funciona, que quedan desiertas las adjudicaciones o porque no cumplen determinados requisitos no, o, no, o también es farragoso, o porque se impugna, que también es muy para farragoso. Para están los servicios municipales, jurídicos y demás, para que cuando a un gabinete externo hace alguna base, algo para, o se adapte a las bases pero bueno, no Bien. creo que los arquitectos ingenieros externos del ayuntamiento desconozcan la, la legislación ni mucho menos. Pues se ha quedado desierto la remodelación del paseo de claro, Germanías, pues, tu, pal tu plaza Gaspar, sí, tendrás pues, que esperar un año más Sí, pues porque claro, los precios como han subido tan, están subiendo tanto cuando uno presenta una, a una licitación Y se la adjudican varios meses después, resulta que lo, pero es tan desfasado y la presa dice oye yo no me voy a meter en ese kirigay porque de aquí a que a que sea". Sí. claro y los técnicos hacen su presupuesto en base a una circunstancia yeah. De cifra. todas maneras, en este caso de la Plaza Germanía, ...alguien que habrá dicho. Mejor, pero Sí, que viene. sí. <risa> bueno, el alcalde lo mejor también lo dice. No, no, ya por lo tal. Que o sea, una, se han quitado que una. Que veremos la cruz esa que pasa, ¿no? Se han quitado de encima. Sí, sí, pues bueno. no hay tiempo para más. Muchas gracias, Gaspar. Eh, Pedro, volveremos dentro de 15 días para seguir analizando esos anuncios, esas inversiones que no llegan o las que llegan, o veremos si llegan y se <ríe> invierten donde debe, donde hacen falta. Muy bien, eh, Hasta hasta dentro de poco. Muy bien. Ale, hasta la próxima. Buen día. En TeleH, Radio Marca La Glorieta, el programa que madruga contigo. Elche Parque Empresarial y Supermercado Charter Consum. La combinación ganadora. ¿No descansas bien por las noches? ¿Problemas de espalda?